Querida amiga, querido amigo, soy el psicólogo Bernardo tierno autor del libro Aprendí de Sabio. Durante los meses que he estado promocionando este libro, cientos de personas se me han acercado para explicarme cómo les ha ayudado el libro a tener una mayor calidad de vida. Muchos de ellos me han dicho que les encantaría tener más tiempo para releer o repasar parte del texto y tenerlo para siempre consigo. Esta es la razón por la que ha nacido este audiolibro. Vivimos en un mundo estresado, agitado y desbordado por catástrofes, acontecimientos negativos y dolorosos, penas, violencia, pero sobre todo estamos faltos de equilibrio, de paz, de tiempo para la reflexión y la calma que exige una vida saludable y feliz. Todo son prisas, tensión, estrés, permanente ansiedad, trabajo agotador, discusiones, desencuentros... Necesitamos parar, aunque sólo sea unos 15 o 20 minutos cada día, para darnos un respiro, e encontrarnos a nosotros mismos y cargarnos de energía positiva y de paz. Necesitamos también meditar, dejando que la profundidad del contenido de las palabras de aprendiz de sabio y la serenidad de sus mensajes inunden de pensamientos positivos nuestras mentes y despierten, activen y potencien nuestras emociones y nuestra fortaleza pensando en los miles de personas que por su edad, su soledad, su ocupación o su falta de tiempo no encuentran el momento para leer y les resulta mucho más fácil escuchar hemos preparado este precioso CD la música de fondo tranquilizadora y las reflexiones de aprendiz sabio conseguirán crear el ambiente más propicio para la meditación ya sea en casa cuando conduces tu coche o vas en metro o en autobús tumbado sobre la hierba tendido en la cama o relajado en tu sillón preferido. Quiero recordarte que el beneficio psicofísico de la meditación es incalculable. La meditación es un sencillo y eficaz antídoto contra el estrés y la tensión emocional. Potencia el sistema inmunitario y proporciona serenidad y calma, facilitando el autocontrol y la capacidad de escucha y de comprensión, así como las buenas relaciones interpersonales. ...constituye una barrera para las enfermedades en general... ...y crea anticuerpos contra la gripe en particular. La meditación como práctica habitual... ...disminuye los niveles de hostilidad y de frustración... ...y en consecuencia las conductas agresivas... ...y la violencia tanto verbal y gestual como física. Practicada con frecuencia... ...la meditación facilita la relajación... ...proporciona paz y serenidad. Al reducir el estrés y la hostilidad... ...se convierte en eficaz protector cardiovascular se ha descubierto que la hostilidad activa en el organismo una hipersecreción de cortisol y de adrenalina y por tanto tapona las arterias finalmente la meditación frecuente es una poderosa barrera frente a las emociones negativas como el miedo, fracaso, culpa, ira, rabia, tristeza y potencia además el pensamiento abierto y flexible así como las emociones positivas de gozo, alegría, paz buen humor, bienestar subjetivo y felicidad. Disfruta pues de estas 100 lecciones, reflexiones de aprendiz de sabio. Relájate cada día un tiempo con las que más te apetezca, medita y conseguirás vivir mejor, con más paz, alegría y felicidad. Querida amiga, querido amigo, espero y deseo para ti lo mejor y que estas reflexiones te ayuden a desarrollar lo mejor de ti. Disfruta pues de estas 100 lecciones, de reflexiones de aprendiz de sabio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 Prenda de felicidad de confección propia. Confecciónate tu propia prenda de felicidad. Fábrícatela a tu gusto, llévala siempre puesta. Vístela cada día y llévala bien ceñida a tu piel. Y como buen aprendiz de sapión, no esperes inútilmente, como en necio, a que algo o alguien te la regale o te la preste. Sería inútil, porque algo tan personal e intransferible como la felicidad es un producto de producción propia. Cada persona se fabrica a su medida su felicidad su dicha, su presente, su futuro y su destino. Solemos decir, esta o aquella persona me hace sufrir, o este o aquel acontecimiento me hace desgraciado, cuando en realidad lo correcto sería afirmar lo que hace o dice esa persona me hace sentir mal, me hace sufrir, y soy yo, únicamente yo, con mi manera absolutamente subjetiva y personal de vivir las cosas como graves, desgraciadas o traumáticas, quien me confecciono a cada instante una nueva prenda de sufrimiento a mi medida. No hay que darle más vueltas. Está en nuestras manos hacernos el traje de una vida de felicidad y de ganas de vivir a nuestra medida con la tela del entusiasmo, del optimismo, del amor a la vida y del sentirnos a gusto con lo que somos y tenemos. Pero si elegimos la tela del derrotismo, del lamento y de la actitud mental negativa... Nosotros mismos nos estamos vistiendo del traje del pesimismo, de la desgracia y del sufrimiento. Felicidad es no necesitarla, como dijo Seneca, porque la llevamos incorporada. Vamos revestidos de ella. Médico de ti mismo, cuídate, siempre, en cualquier tiempo, lugar y circunstancia. Eres lo mejor y más importante que tienes y tendrás. Cuida la salud de tu cuerpo, de tu mente, de tus sentimientos. El aprendiz es sabio. Pronto aprende que no hay mayor bien en este mundo que una mente sana en un cuerpo sano. Y obra en consecuencia con este principio. Para el cuerpo, nada más saludable que una alimentación mediterránea, variada y equilibrada. Y una vida activa, por lo que es necesario hacer ejercicio físico con regularidad a cualquier edad. Hoy nadie pone en duda que la actividad física frecuente previene la aparición de numerosas enfermedades, cáncer de colon y de mama, infarto de miocardio, diabetes, osteoporosis y tercensión, y mejora la calidad de vida y el bienestar no sólo físico, sino mental. armonizar cuerpo y mente es la manera más directa y segura de prevenir cualquier enfermedad, y también de curarla, puesto que en toda enfermedad se produce un desequilibrio en el cuerpo psicofísico por emociones conflictivas que afligen como... La ira, la depresión, tristeza, la ansiedad y el estrés, la preocupación, el miedo y la represión o negación de lo evidente. Del lado positivo están las emociones saludables que curan, como la calma, el optimismo, el autocontrol, la seguridad, la amistad y las conexiones sociales, el júbilo, la felicidad, la risa, la bondad. Con razón se dice que la mente, actitud mental positiva, puede sanar el cuerpo. Hoy sabemos que se da una interconexión entre el cerebro, pensamiento y el sistema inmunitario y las emociones. Serenidad interior ante lo irremediable. Admite con beneplácito y serenidad que la vida no es justa, ni las cosas suceden siempre a nuestro gusto, ni las personas son perfectas, y siente paz interior porque así sea. Deja que la paciencia infinita del tiempo trabaje a tu favor y espera el milagro a pesar de todo. Aceptar lo que ya es y no puede dejar de ser es señal de sabiduría. La misma sabiduría que pone todos los medios a su alcance por mejorar y remediar lo que todavía tiene remedio. Ese gran sabio que es el tiempo, hermano gemelo de la tercera paciencia, nos recuerda a cada instante que hay que saber esperar, porque cada cosa y acontecimiento tiene su momento. Claro que la vida no es justa, y no suceden las cosas según nuestros deseos y expectativas. Precisamente por eso, lo inteligente es hacer lo que está en nuestras manos y aprovechar todas las oportunidades. Pero ante lo evidente, se impone la serena aceptación de los hechos y esperar que la infinita paciencia y sabiduría del tiempo trabaje a nuestro favor. Las cosas no pocas veces serán contrarias a nuestros deseos y expectativas. Las personas se comportarán con arreglo a su carácter, formación y motivaciones, independientemente de nuestro criterio y apetencias. No está en nuestras manos cambiar las cosas, ni las circunstancias, ni a las personas, aunque sí se puede lograr algo, a veces, con oportunas e inteligentes intervenciones. Pero, en cualquier caso, nadie nos impedirá que nosotros cambiemos de actitud y todo lo amoldemos a nuestra forma de ser y de pensar, y a nuestras particulares circunstancias. Felicidad día a día. Quien solo se siente feliz y a gusto consigo mismo cuando las cosas salen bien, lo normal es que con frecuencia se sienta desgraciado. El aprendiz de sabio se procura paz, sosiego interior y felicidad en cualquier circunstancia. Tú ya eres felicidad, pero en lugar de vivir la dicha y el privilegio de tu propia vida, de lo que eres... Te dedicas a buscar la razón de tu alegría y de tus ganas de vivir en lo que puedan ofrecerte las personas, las cosas y las circunstancias. Que el día amanezca soleado o nublado, o que las personas con las que vives o trabajas te hagan grata la jornada. Ahí está el gravísimo error y la causa de por qué no sólo cualquier persona corriente, sino incluso algunos grandes escritores, se mocen de la palabra felicidad y de cuantos pretenden defender que es posible ser felices. Condicionar la felicidad, el gozo de vivir y la aceptación de la realidad... ...equivale a negar a cualquiera la posibilidad de ser feliz. El aprendiz de sabio no tarda en entender que sólo es posible una felicidad no condicionada. Hasta que no asumas que tú ya eres felicidad y que nadie puede proporcionarte algo... ...que solo depende de ti, no habrás avanzado nada. La felicidad es una actitud personal interior, pensada y decidida ante la vida... ...como talante, como opción saludable... El aprendiz es sabio, es consciente de que la felicidad es posible, y depende del tipo de respuesta que dé en cada situación, momento o circunstancia. Como bien dijo M. Katzeff, el hombre interpreta la partitura que él mismo ha compuesto, y vive la vida que él mismo hace. Las trágicas minucias. Si todo lo magnificas y dramatizas, si lo cotidiano y casi insignificante te agobia y hasta te saca de quicio, no sé por qué te extrañas sufrir tanto, que por todas partes se escuchen tus lamentos y que no dejen de crecerte los enanos de los problemas contigo mismo y con los demás. No hace mucho. Me escribió una mujer de 36 años, pidiéndome ayuda porque reconocía que se enfadaba muy a menudo por cualquier cosa sin importancia. Y el enfado y el mal humor le duraban a veces varios días. Este tipo de personas aprendieron desde sus primeros años a preocuparse por todo, a ponerse en lo peor y a esperar con miedo y rabia que las personas, las cosas y las circunstancias les fueran adversas. Cuando tratas de profundizar un poco en sus complejas vidas, ...descubres que permanecen sumidos... ...en un estrés anticipatorio... ...de nefastas consecuencias físicas... ...y psíquicas... ...que las instala en la desgracia... ...como lo más insignificante... ...se convierte en algo peligroso y terrible... ...el grano de arena se percibe como el Mont Blanc... ...y el rasguño... ...es una herida mortal de necesidad... ...quien de todo hace un problema... esté donde esté... ...y sea cual fuere su suerte... ...su edad o condición... ...se convierte hipsofacto... ...en el pararrayos de todos los males... ...desgracias... ...problemas... Y mala suerte la propia persona es el problema cuando encuentra una salida a tan lamentable estado en el mismo instante en que valiéndose de su capacidad de observación y de su inteligencia descubre al igual que el aprendiz sabio que la misma situación que él vive como desgracia o catástrofe el vecino de enfrente la vive asume y encara como algo normal perfectamente superable y que nada afecta su estado de equilibrio de gozo y de ganas de vivir. ...la dicha de existir... ...tú solo produces tu desgracia... ...si conviertes en condiciones para sentirte mejor... ...y ser feliz... ...lo que no son otra cosa que simples deseos... ...preferencias y anhelos... ...es bueno y loable... ...tener aspiraciones e intentar superarse en todo cada día... ...el problema... ...te lo creas en el mismo instante... ...en que colocas en el mismo plano tu felicidad... ...el gozo por vivir... ...y la satisfacción de tus deseos y propósitos... ...que tu primordial deseo... ...anhelo y objetivo sea vivir y disfrutar con todo tu ser el hecho de existir ahora hace algunos años pasó por mi consulta acompañado de su esposa un hombre de 40 años hijo de notario cuyo propósito en la vida y condición para ser feliz y sentirse bien consigo mismo era ser notario como su padre terminó la carrera de derecho con 24 años A los 30 se casó y nada importaba, salvo tener la satisfacción de colocar en la puerta de su despacho la reluciente placa que le había regalado su padre y en la que se remarcaba la palabra «notario». El motivo de la consulta no era otro que ayudar a ese hombre a convencerse de que podía perfectamente ejercer como abogado, montar su despacho con otros compañeros y sentirse feliz, aunque no ejerciera la profesión de notario. Me resultó imposible ayudarle y nunca supe después qué fue de la vida de ese pobre hombre» la esposa tenía negocio propio del que vivían y el aspirante a notario me dejó muy claro que si no aprobaba la oposición y ejercía como notario la vida carecía de sentido para él le pregunté si tenía la intención de tener hijos puesto que la esposa se quejaba del estado de abandono en que la tenía ya que su mente se centraba exclusivamente en aprobar la oposición su respuesta fue tacante nada de hijos por el momento ya sé qué dirá el lector que este es un caso extremo y propio de la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero puedo asegurar que son incontables las personas que, de manera irracional y estúpida, labran su desgracia, porque condicionan y ligan el hecho de ser felices y de sentirse bien consigo mismas a absurdos e insensateces semejantes al que convirtió a mi paciente en un ser desgraciado. Enemigos los justos. No libres batallas que no te interesan, ni luches con enemigos que no te has buscado. debe ser tú quien de manera fría, serena y consciente decidas en qué batallas y con qué enemigos prefieres luchar. Si es que realmente, desde una sosegada objetividad y libre de apasionamiento, consideras que merece la pena enfrentarte al enemigo más que liberarte de él dándole de lado o perdonándolo. Por favor. No te metas en más líos. No pretenda ser el perejil de todas las salsas. Seguro que el amable lector conoce a algún familiar cercano, amigo, compañero de trabajo, etcétera que siempre anda metido en líos y problemas. Dice que se los encuentra, pero la verdad es que son estas personas quienes no hay día que no busquen el conflicto como el tábano o la herida donde picar. Salvo en esos casos en los que no queda otro remedio que poner en su sitio a quien nos ofende o pretende causarnos un grave daño, Lo inteligente es demostrar al ofensor que no es enemigo para nosotros, que nos encontramos en un nivel superior de autorrealización y que no perdemos el tiempo en bobadas. El aprendiz de sabio ha llegado a entender que si está siempre dispuesto a responder a cualquiera que pretenda hacerle daño, menospreciarle o amargarle el día, no le quedará tiempo para sí mismo, para sentirse bien con quienes le tienen gran estima y para disfrutar de la vida. Por eso, con buen tino y gran sabiduría, Es el quien decide si merece la pena o no enfrentarse a enemigos que no se ha buscado, ni a quien considera verdaderos enemigos. Opta casi siempre por el perdón y por no estar disponible para personas que no le interesan. Perfección, no perfeccionismo. El perfeccionismo es fuente de ansiedad, de estrés y de neurosis. Y en consecuencia, es incompatible con la paz interior, con la salud psíquica y con la personalidad equilibrada y armónica. Es preferible ponerse como meta buscar en todo la excelencia, es decir, hacer las cosas lo mejor posible. Pero al perfeccionista esto no le satisface y pretende el imposible de la perfección en todo, algo que le agota y estresa constantemente. Es suprahumano e inhumano buscar la inalcanzable y frustrante perfección porque todos somos limitados y nadie es perfecto el aprendiz de sabio se decanta por la excelencia hacer todo lo mejor que puede y sabe se acepta como es con limitaciones, defectos algunas virtudes y cualidades y lo disfruta La mayoría de los perfeccionistas que he conocido se sentían mal consigo mismos y al pretender la perfección acabaron por instalarse en la inanición y el fracaso quejumbroso frenando contra sí mismos, contra su mala suerte contra la maldad de los demás y contra la vida El perfeccionista nunca llega a ser una persona de éxito por culpa de su mente dicotómica que todo lo percibe y proyecta en la línea de todo-nada No le interesan los pequeños éxitos No soporta aprender de los fracasos Y al pretender este imposible, se instala en la renuncia, en no intentar nada si no tiene garantizado el éxito. El ser humano está pensado para superar obstáculos, vencer dificultades, asumir responsabilidades y lograr objetivos. Las cosas casi nunca salen a la primera, y mucho menos a la perfección. Y a lo máximo que podemos aspirar los humanos es a poner todo el esfuerzo, toda nuestra inteligencia y todo nuestro empeño en aquello que nos proponemos. A eso llamamos actitud inteligente, que suele tener como consecuencia excelentes resultados, eficacia, felicidad que perfecciona. Demasiado ruido, demasiada presión, demasiada prisa. La vida... ...no es necesariamente una carrera de obstáculos... ...ni un cuadrilátero... ...en el que compites por ser el número uno... ...no te equivoques... solo tú eres el responsable de la presión a que te ves sometido... ...¿has pensado a dónde te conduce una existencia... ...en la que apenas queda tiempo para el silencio y la paz interior? No pocos hombres y mujeres... ...entre 30 y 45 años... ...se plantean la posibilidad de tener menos cosas... ...reducir los ingresos... ...y mejorar su calidad de vida... ...personal y familiar... ...al fin y al cabo... ¿A dónde conduce una vida en la que casi todo es entrega en cuerpo y alma a una empresa? Y la dedicación a ti mismo y a los tuyos no pasa en el mejor de los casos de un 15 o 20% del tiempo total. Si tan siquiera nos queda tiempo para el silencio, el sosiego y la paz interior, seguramente nos convendría revisar nuestra propia escala de valores. ¿Para qué queremos cosas y bienes si no tenemos tiempo y a veces ni ganas para disfrutarlos? Multipliquemos los momentos de silencio fecundo y de sosiego en un lugar apartado, con un libro en las manos, cuya lectura nos reconforte y nos construye el alma y la sensibilidad. Olvidamos con demasiada frecuencia que el primero de los bienes después de la salud es la paz interior. Yo añadiría que difícilmente puede haber verdadera salud física y psíquica sin la serenidad sin el sosiego, sin el necesario tiempo libre para ser y sentirse uno mismo, para poder sentirse mejor y de forma más grata con los demás. Paciencia, virtud imprescindible. Alíate con la paciencia, que es mucho más que la madre de la ciencia, y lógicamente, de la sabiduría, es la madre del equilibrio del éxito, de la convivencia pacífica, de la paz interior y de todas las virtudes. De tantas cosas. Nada importante se ha hecho sin la paciencia. La misma naturaleza practica cada momento la paciencia, que es pura sabiduría. ¿Qué sucedería si el sol apareciera de improviso, sin la lentitud necesaria del amanecer, de la alborada? Pues que además de cegar nuestros ojos, todos los seres vivos perecerían si el paso de la noche al día no se llevara a cabo de forma gradual. El árbol más gigantesco y la hierba más pequeñita crecen con la necesaria paciencia. ¿Qué sucede con la ciencia? No hay descubrimiento científico sin paciencia, sin límites. La ley del ensayo error lo deja bien claro. A base de eliminar errores se llega poco a poco a éxitos pequeños y de estos a grandes logros. Invito al lector a que intente encontrar una sola virtud, logro importante o acción meritoria en los que no juegue un papel decisivo, la paciencia. ¿Qué hacer ante lo irremediable? Ante lo que no se puede evitar, aceptarlo, armarse de paciencia y esperar a que el tiempo, nuestra buena disposición y hasta el sentido del humor, nos ayuden a superar los posibles efectos negativos de la situación o del acontecimiento desgraciado. ¿Te consideran débil? Tienes la oportunidad de hacerte fuerte con la paciencia, incluso impacientar con tu equilibrio y tu paz a los que se sienten fuertes, poderosos e invencibles. ¿Cómo se comporta el paciente inteligente ante la maldad? Venga de donde vengas. Espera que termine por beberse su propio veneno quien pretenda ofenderle o descalificarle. Nunca se sitúa en su mismo plano y solo responde a las ofensas con el silencio. ...que no concede categoría ni entidad al ofensor... ...o con un trato amable y considerado... ...que rompe todos los esquemas al enemigo. Por eso, el aprendiz de sabio... ...no se anda por las ramas... ...y se ejercita y entrena cada día... ...en la extraordinaria virtud de la paciencia. No cesa de sembrar... ...pero sabe esperar a que las mieses crezcan... ...granen y se doren las espijas... ...y llegue el día de la cosecha. silencio fecundo reserva cada día y en todos los días de tu vida un tiempo para el silencio para estar a solas contigo para escuchar tus anhelos para hacerte reconvenciones para perdonarte, darte paz y sentirte en tu última plenitud interior como buen aprendiz de sabio ya has experimentado que la serenidad de los sentidos la creatividad y los contenidos del espíritu se activan y potencian en el silencio y la soledad fecunda Todos abrevan en la misma fuente de energía vital, que es la paz interior. En el mundo moderno, si algo sobra, es el ruido, tensión, ansiedad, estrés, que muchos denominan la enfermedad de nuestro tiempo, y seguramente es verdad. El estrés, constante en nuestra vida porque no conseguimos desconectar de los problemas cotidianos, es seguramente el responsable de la mayor parte de nuestros problemas y conflictos personales, tanto físicos como psicológicos. Si hablamos de trastornos asociados al estrés bien sea porque el propio estrés provoque su aparición o porque colabore a agravar un trastorno ya desarrollado por otras causas se suelen señalar los siguientes Trastornos cardiovasculares Trastornos respiratorios Trastornos inmunológicos Artritis reumatoide Trastornos endocrinos Trastornos gastrointestinales Diabetes e hipoglucemia Trastornos dermatológicos Dolor crónico y cefaleas trastornos musculares, trastornos sexuales, trastornos psicopatológicos. Hoy más que nunca necesitamos la práctica de la relajación, de la respiración completa, abdominal, pausada y profunda, de la meditación y otras técnicas psicológicas como la detección del pensamiento, solución de problemas y de reorganización cognitiva. El contacto con la naturaleza, con el mundo animal en soledad, sin prisas, sin reloj, Lejos de obligaciones ineludibles y de situaciones y personas generadoras de tensión. Lo imprescindible para cualquier persona que pretenda mantener su equilibrio y su paz interior en buen estado. No sirven las vacaciones estivales que casi todos disfrutamos. Necesitamos mucho más, esos pequeños paréntesis y retiros de 3, 4 o 6 días cada mes o cada 2 meses, en caso de que no sea así. Sería suficiente la desconexión total cada 15 días a partir del mediodía del viernes, el sábado y el domingo. habilidad El otro siempre te construye. No te duela ser el primero en dar el primer paso y en mostrarte afectuoso, comprensivo y solidario. El otro siempre te completa y enriquece si tú le completas y enriqueces. Ser para los demás, acuérdate, es la manera más inteligente y práctica de ser para ti mismo. Juana es una mujer de mediana edad que practica el bien y ejerce de persona generosa con todos. Pasó por mi consulta para unos tres años Con el único propósito de preguntarme Si dar y no recibir nada a cambio Salvo en contadas ocasiones Y sentirse feliz Podría significar que ella no estaba en sus cabales O era una persona poco inteligente Como le decían su esposo y sus hijos ¿Tú eres feliz? ¿Te sientes bien? Sí, me contestó Me satisface cuando alguien me agradece un favor que le he hecho Pero si no lo hace Me niega algo que yo le pida O pasa de mí Yo sigo sintiéndome bien No resulta imprescindible que me agradezcan nada para sentirme bien y a gusto conmigo misma. Le voy a decir más. A estas personas que no saben agradecer ni son capaces de hacer nada por ti, sigo tratándolas con afecto y les presto mi ayuda tantas veces como me lo pidan. ¿Soy tonta realmente? No. No solamente no eres tonta, sino muy inteligente perteneces a ese selecto grupo de personas que saben que no hay otra manera más directa y clara de labrar la propia dicha y felicidad que contribuir al bien y la felicidad de nuestros semejantes en cualquier caso y reconociendo que estás obrando bien le dice a Juana tu esposo y tus hijos tienen parte de razón porque tienen que personas de mala voluntad se aprovechen de tu bondad el calificativo de tonta debe entenderse como demasiado bondadosa manipulable vulnerable el otro El prójimo siempre nos completa y enriquece si nosotros salimos a su encuentro y con nuestras buenas obras le completamos y enriquecemos. También nos completa y enriquece el ingrato y el malvado que se beneficia de nuestra bondad y generosidad, sin la menor duda, porque es el mismo acto generoso, solidario y empático el que genera esa plenitud interior que nos inunda y que nadie nos puede arrebatar. Los demás son tú Dar es recibir Date el gustazo de encontrarte entre los pocos mortales Que deliberadamente y con alegría Permitan a los demás que compartan tu éxito Tengan razón y se sientan valiosos e importantes Carlos es un humilde camionero que siempre trabajó a suelto Un buen día, Pepa, su esposa, tiró la casa por la ventana ...y jugó una cantidad importante de dinero... ...en la lotería de Navidad... ...sin contar con él... ...nunca habían tenido suerte en nada... ...ni les había tocado ni siquiera un premio... ...en una tómbola... ...pero esta vez... ...les tocó el gordo de Navidad... ...300 millones de pesetas... ...de los de hace 10 años... ...Carlos y Pepa... ...hicieron partícipes de su suerte... ...a familiares y amigos... ...gastando en regalos y atenciones... ...parte de ese dinero... Su vida cambió de camionero a sueldo A ser propietario de una pequeña flota de camiones Pasado un año Se enteró de que tres de sus antiguos compañeros Habían perdido el trabajo Y le faltó tiempo para integrarlos en su pequeña empresa Pero no como simples trabajadores a sueldo Sino como socios de su nueva empresa Hay pocos hombres así Me decía uno de sus compañeros A los que hizo socios y trató como a hermanos Si las cosas no vienen de cara Si nos va bien en la vida y hasta nos sonríe la suerte como al bueno de Carlos y a su atrevida esposa Pepa, ¿por qué no hacer partícipes de nuestra suerte a quienes tenemos más cerca y a quienes más lo necesitan? Dar la razón a quien la tiene, reconocer las propias limitaciones y carencias y contribuir a que quien más necesita valorarse, quererse y afirmarse eleve su autoestima es señal evidente de un corazón magnánimo como el de Carlos y Pepa de nuestra sencilla historia. A ellos debemos imitar, tanto en la forma solícita con que actúan, como en la humildad de su actitud, sin buscar otra cosa que el gozo íntimo que les proporcionan sus nobles acciones, que no necesitan salario, que se pagan por sí mismas. dueño de ti mismo si la ira se desata en tu pecho porque alguien te hace mucho daño te irrita, te menosprecia o te saca de quicio imagínate a esa persona que te crea esos problemas como un niño que catea y ni siquiera sabe andar todavía o como un anciano decrépito que no se vale por sí mismo sentirás que tu ira deja de rugir tu rostro recupera la serenidad y en tu boca se dibujará una sonrisa de comprensión que te devolverá la paz y el sosiego de tu espíritu. Detrás de la rabia y de la ira no siempre se encuentra una mala persona, sino alguien frustrado, dolorido, acomplejado, con miedo, desesperado. No se apaga, ni se resuelve la reacción iracunda con otra respuesta también violenta y desafiante sino con grandes dosis de ecuanimidad, empatía y comprensión. Recurriendo a nuestra inteligencia, armándonos de paciencia, de bondad y tratando de averiguar las causas de una actitud tan explosiva e incontrolada. Reorganización cognitiva se denomina en psicología a esta forma de intervenir en casos semejantes. Dice Arthur Schopenhauer que lo que la lluvia es para el fuego es la lástima para la ira. Yo diría que, más que lástima, es comprensión, empatía, bondad, grandeza de espíritu y gran madurez mental y psíquica. En la próxima ocasión en la que alguien, con sus palabras y actitudes, despierte en ti la ira, recuerda que detrás, seguramente, se encuentra no un ser malvado, sino alguien muy herido, temeroso y decepcionado. siempre sereno y en calma ante los gritos. Cuanto más grite y se exaspere tu oponente, más te ataque y pierda el control de sí mismo, más largo y profundo debe ser tu silencio, más calmada, serena e impasible tu actitud, y más tardía y pausada tu respuesta. ¿Por qué gritas tú? Piénsalo. Y sé sincero contigo mismo. Puede ser que grites porque tu interlocutor no te escucha o se va por la tangente y piensas que si le gritas le obligarás así a escucharte. Eso puede ocurrirte en alguna ocasión. Pero otras veces también gritas para apagar las voces y las razones de tu conciencia que no deja de recordarte esa realidad insoslayable que pretendes pasar por acto. Al final del curso pasado, una joven profesora que desempeñaba con gran capacidad y solicitud su labor educativa y se encontraba en periodo de pruebas, fue echada de su puesto de trabajo por el presidente de una sociedad que regentaba un colegio. Las razones que aducía este individuo eran que la echaba porque a él le daba la gana. ...de nada sirvió que los padres de los alumnos... ...se opusieran y le suplicaran... diciendo lo que era... ...la mejor profesora que habían tenido sus hijos... ...esta magnífica profesora... ...perdió su ansiado primer trabajo... ...porque le daba la gana a alguien... ...pero ninguna capacitación personal ni profesional... ...para juzgar y evaluar a un profesor... ...lógicamente... ...la fuerza de sus argumentos... ...no podía ser otra que... ...porque a mí me da la gana... ...poco después... El estado de angustia y desesperación en que quedó inmersa la joven profesora la llevó a sufrir un infarto cerebral, del que por suerte se ha recuperado en parte. No me cabe la menor duda de que alguien capaz de obrar así es consciente de su desatino y del tremendo daño causado a una buena persona. Al final, y hasta hoy, venció el mal, supe llevarse las aguas a su cauce. ¿Asistimos al triunfo del mal? Yo creo que no la aparente dulce satisfacción que puede proporcionar salirse con la suya a costa de causar un grave daño a un inocente se troca antes o después en amargura todos los gritos, amenazas y sin razones pueden probablemente acallar la conciencia de las personas que carecen de ella pero no pueden silenciar la conciencia de la verdad en casos como este como respuesta a los gritos de la maldad y de la mentira No conozco mejor respuesta que el profundo silencio del desprecio en el sentido de no hacer el menor aprecio a esas personas y esas conductas. Lo permanente y los cambios. A la noche sigue el día, como a la tempestad la calma. Así es la naturaleza y tú formas parte de ella. Por eso, tomo conciencia de tus sentimientos y de tus estados anímicos y de cómo alternan los buenos con los regulares y los pésimos. Acepta que las cosas sean así y no te tomes demasiado en serio esas variaciones y alternancias. Vivir es cambiar. No hay cambio en nuestras vidas que no tenga un cierto tinte de melancolía ya que en cada cambio dejamos trozos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo estamos siempre renaciendo a una nueva vida, a nuevas experiencias y vivencias. El aprendiz sabio, que cada día se siente más en sintonía con la madre naturaleza, sabe que vivir es cambiar, y que lo inteligente es no aferrarse demasiado a nada, no condicionar nuestra felicidad, ni nuestro estado de ánimo, ni nuestras ganas de vivir, a que todo ocurra como esperamos, sino que suceda lo que suceda y cambie lo que cambie. Salgamos bien para todos. Como diría Epicteto, la sabiduría está en disfrutar y vivir plenamente la niñez, la adolescencia y la madurez, pero no con menos plenitud, gozo y fruición la vejez. Otro tanto hay que decir de nuestros estados anímicos, de nuestros días grises o de nuestros días de sol, Tan bello es el atardecer como el amanecer, el sol como la lluvia, el huracán como la brisa, la playa como la montaña. El secreto está en saber disfrutar cada tiempo, cada momento, cada cambio, cada novedad, con cada persona y en cualquier lugar. Porque a pesar del cambio constante, tú estás ahí, como ser irrepetible que acepta el cambio irremediable del universo que te acoge. Campo de paz Tiempo de bonanza No te equivoques Y que nadie te confunda Porque ni la vida es un ring Ni un campo de batalla Ni tú eres un guerrero Salvo que tú así lo decidas La vida es tu mejor oportunidad para ser más Para crecer y para disfrutar Pero si todo lo vives y te lo tomas por las bravas Y como una cuestión de vida o muerte Nunca lograrás la paz y bonanza en tu interior Muchas veces digo que Dios, creador de todas las cosas, creó el tiempo, pero sin manual de instrucciones, y para saber emplearlo de manera adecuada y beneficiosa, los seres humanos nos vemos obligados a aprender de la sabiduría de la vida misma, de la naturaleza, que nos ofrece lecciones magistrales a cada instante, y de la experiencia vivida durante siglos por la humanidad. Saber aprovechar el tiempo precisa una elaboración bien pensada, reflexiva y coherente pero sobre todo humilde y paciente por eso tantas personas optan por la prisa por los resultados inmediatos y por la satisfacción de sus deseos sin caer en la cuenta de que no es posible cosechar sin sembrar que parte de la siembra puede malograrse por causas ajenas a uno mismo y que hay que saber esperar pacientemente hasta el día de la cosecha dándole tiempo al tiempo no conozco otra forma más eficaz de prolongar un instante que vivirlo en paz y sosiego exterior y sobre todo interior la profundidad del pensamiento sólo es posible en la quietud y hondura del espíritu como sólo en la profundidad de los mares es donde el agua se mantiene más en calma las tormentas las olas gigantescas y el ruido ensordecedor de los golpes de mar contra el acantilado sólo se producen en la superficie ¿qué tal si para evitarte problemas y conflictos y para evitárselos a los demás imitaras al aprendiz de sabio procurando llevar a tu vida cotidiana el principio vivir y dejar vivir deja de meterte en dichos y en hechos ajenos que en poco o nada te atañen y verás como suben los niveles de tu paz interior y desaparecen la mitad de los problemas y sinsabores que te amargan la vida ¿conoces un logro más rentable que estar en paz contigo mismo? No te molestes en buscarlo. No existe otro mayor. Es más, una prueba evidente de gran sabiduría es supeditarlo todo a permanecer en paz interior y la garantía más firme de conseguir estar en paz con los demás. no les pidas tanto a los demás y a la vida confórmate y da gracias porque alguien te admira te quiere, te valora y te respeta pero no pretendas lo imposible de que todos te jaleen, quieran y valoren probablemente te abrumaría tanto amor y admiración acabo de regresar de Santander donde he dirigido e impartido clases del curso la ansiedad y el estrés cómo nos afecta y cómo superarlo ...más de 80 alumnos... ...han realizado el curso... ...al final como suele hacerse... ...se pide una valoración del profesorado... ...de los medios... ...y las técnicas empleadas... ...del aprovechamiento... ...pude leer la valoración... ...alumno por alumno... ...y todos manifestaban... ...estar encantados... ...mi estaba por las nubes... ...hasta que un estudiante de medicina... ...con toda rotundidad afirmaba... ...Bernabé... ...más bien flojo... ...haciéndose el simpático... ...se ve que domina el tema pero es un prepotente seguí leyendo valoraciones y otros tres alumnos más me calificaron con un aprobado debo decir en honor a la verdad que para no bajar demasiado mi autoestima he necesitado releer varias veces valoraciones positivas mi egoísmo y mi orgullo desmedido no han podido soportar que apenas un 3 o 4% de los alumnos me calificaran solo con un aprobado y que uno me de prepotente Una cosa es predicar, y otra bien distinta, dar trigo. Tanto escribir sobre la humildad y sobre la sabiduría, y pretendo, a mis años, que todos me jaleen, me valoren y califiquen como excepcional. ¿Se da cuenta el lector por qué este libro se titula Aprendí de Sabio? Es lo más a que podemos aspirar. Por más que nos esforzemos, no llegamos a simples aprendices. Hoy tengo todos los motivos para sentirme feliz porque alguien me quiere de manera especial. Muchas personas me aprecian y valoran, y unas pocas incluso me admiran, sin duda, sin merecerlo, como prueba mi falta de humildad y mi engreimiento. Pero con todo me siento un ser privilegiado. Haz tú, querido lector, una reflexión y valoración sobre ti mismo, y verás que tienes motivos sobrados para sentirte bien contigo mismo, a pesar de tus defectos y miserias. Nada debe arrebatarnos los deseos de superación y de alegría por vivir. Ahí están nuestras limitaciones y carencias, pero también la gran riqueza de lo bueno y meritorio que podamos hacer. No pidamos demasiado a la vida, y demos gracias por lo que somos y tenemos, porque alguien nos quiere y valora. Pero no pretendamos el imposible y la actitud soberbia de que todos nos quieran, alaben y valoren. la opinión de los otros. La aprobación y la reprobación, la bendición y la maldición, la alabanza y el vituperio pueden venir de un mismo impostor. Por eso, el aprendiz de sabio procura no prestar demasiada atención ni a unas ni a otras e intenta que no alteren su vida cotidiana, su paz, su alegría y sus deseos de vivir. El fracaso, la pobreza y la enfermedad Son huérfanos de necesidad del éxito, de la riqueza y de la salud. Por el contrario, todos se disputan su paternidad. Ni somos el éxito, ni somos el fracaso. Somos lo que es la esencia misma de nuestro ser, como personas humanas. Pero se nos juzga y valora por las apariencias, por las circunstancias, el estatus social, la fama, las riquezas, la edad, la salud, el poder, la influencia. Pero todas estas cosas, que pueden cambiar con facilidad y de un día para otro, no forman parte de tu esencia, no son tú, ni dan verdadera consistencia a tu vida. ¿Qué es lo que da consistencia a tu vida? La forma en que vivas los éxitos y fracasos, sabiendo que estos últimos son guías útiles que te ofrecen una valiosa información para averiguar por qué no sabes convertir tus errores y fallos en sabiduría y experiencia para tu vida futura. En realidad, la mayor parte de los grandes éxitos son consecuencia de la experiencia obtenida tras el error y aprovechada con mucha inteligencia. Recuerda que los problemas, las dificultades y los errores son parte integral y continua de la experiencia cotidiana. Acepta que la realidad de la vida está llena de dificultades, la mayoría de las cuales tienen solución. La actitud del aprendiz es sabio no es otra que pasar a la acción y mantener una actitud positiva como constante lo mismo ante los éxitos que ante los fracasos procurando averiguar qué debe hacer, cómo, cuándo y con qué medios es consciente de que tras el fracaso si se actúa con inteligencia puede llegar el éxito simplemente con perseverar cuando los demás ya han desistido pero en todo caso el éxito no es condición sine qua para ser feliz Buenas actitudes. Si quieres iniciarte con esperanzas de éxito en el camino de la sabiduría, elige para siempre como actitud ante la vida y como compañeras de viaje la amabilidad, la serenidad potenciada por el autocontrol, la felicidad no condicionada y el pensamiento positivo. Antonio acaba de cumplir 60 años. Y desde hace una década se decía que no podría mantener por mucho tiempo el ritmo frenético de trabajar 14 horas diarias a excepción del domingo. Todo iba bien, hasta que hace cuatro meses tuvo un infarto cerebral. Dirige cuatro empresas pequeñas y siempre pensó que era imprescindible, pero el infarto le ha abierto los ojos. Y hoy es consciente de que lo único importante de verdad es seguir viviendo lo mejor posible. Ya verán mis hijos lo que hacen con las empresas porque a mí lo único que me importa es vivir plenamente cada día. Es evidente que quien habla así es un aventajado aprendiz de sabio. Digo esto porque Antonio, tras el infarto cerebral del que ha quedado bastante bien, ha sabido ver el lado positivo. Este es el último aviso que me da la vida y me dice, vive idiota, y es lo que voy a hacer. Que se preocupen los demás, que se enfaden los demás. ...estamos ante una persona verdaderamente inteligente... ...que sabe extraer lo mejor de un grave acontecimiento... ...como es sufrir un infarto cerebral... ...¿qué hubieran hecho tantas otras personas?... ...unos... ...lamentarse por la fatalidad de no poder seguir trabajando como antes... ...y pensar que... ...la desgracia había entrado en su hogar... ...otros... ...se pasarían el día lamentando su estado... ...pensando que ya no sirven para nada... ...y que su vida no tiene sentido... ...otros... ...muertos de miedo se sentirían enfermos e incapaces de disfrutar de la vida en el futuro. Entre todos ellos, ofrezco hoy el ejemplo de Antonio, que ha elegido como actitud ante su futuro, serenar y ordenar su interior, tomar la decisión positiva de vivir lo más feliz que le sea posible su nueva situación de infartado, y tan solo ocuparse en vivir y en ser una buena persona. Seguramente... ...ha llegado a la misma conclusión que Antonio Gala de que... ...la felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante... ...salvo vivir, añadiría yo. Saber mirar más allá de los defectos y carencias... Si sabes mirar en tus semejantes más allá de sus defectos, más allá de sus virtudes y más allá de sus carencias y apariencias, descubrirás a un ser humano, ni más ni menos vulnerable, defectuoso y limitado, que tú mismo. El defecto de ver defectos es bastante común. Lo tenemos todos, salvo algún mortal muy avanzado en el camino de la perfección. El problema está cuando solo hay ojos para los defectos de alguien muy cercano esposa, hermano, compañero de trabajo, y no se acierta a descubrir ninguna virtud y cualidad en esa persona. Vivir con alguien que siempre tiene razón y que para sus defectos y errores es un topo y para los tuyos un lince, es muy duro de sobrellevar. Si el amable lector conoce algún caso de una persona habituada a ver permanentemente defectos en los demás y que se ha corregido de verdad, me encantaría que me escribiera dándome detalles. Antes de criticar los defectos de alguien, deberíamos echar un vistazo a los nuestros. Porque solo nos molestan en los demás el ver reflejados nuestros propios defectos. Nunca nos molestan los defectos que no tenemos, por paradójico que parezca. Resultaría inútil tratar de encontrar a un ser pluscuamperfecto. Sería insoportable para un mortal vivir junto a tanta perfección. Tratemos de ver más allá de las limitaciones y defectos de nuestros semejantes. Recordemos que si nos molesta algún defecto en alguien, es una prueba evidente de que somos portadores del mismo defecto que criticamos y obtenemos, como suele ser el aprendiz de sabio, por descubrir lo más aceptable, meritorio y positivo de los demás, y algo se nos pegará, algo adelantaremos en perfección. En cualquier caso, que no cunda el pánico en este tema, porque, como bien dijo la Brouillère, a veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir cien virtudes. Malos sentimientos En el supuesto de que todavía no lo hayas conseguido, debes proponerte como objetivo prioritario superar el miedo al que dirán la necesidad imperiosa de tener razón, la impaciencia estresante y el resentimiento. El odio, la ofensa y la injuria son los dardos afilados con los que el cobarde, el débil y el resentido tratan de vengarse de aquellos a quienes envidia o teme. No despilfarres tu tiempo, tus pensamientos y tus sentimientos en tarea tan innoble y mezquina como ofender o responder a las ofensas de tus enemigos detrás de quien raramente encuentra algo valioso en sus semejantes y por añadidura mantiene una crítica implacable y despiadada siempre se encuentra un ser insatisfecho consigo mismo frustrado y devorado por la envidia y el resentimiento pero ¿quién está detrás del insulto, de la injuria, de la descalificación y el menosprecio permanente? siempre, de forma inexorable ...está el odio de quien pretende causar el mayor daño posible... ...al denostado y vilipendiado. Estamos ante una vuelta de tuerca más... ...por parte de quien se ahoga en sus propias miserias. Actúa a la desesperada... ...ha perdido el control sobre sí mismo... ...y ya no le queda en su corazón... ...otra cosa que el odio que escupe... ...y la furia que sigue alimentando la pequeñez y la miseria humana... ...de una desgracia de existencia. ¿Para qué y por qué necesitas tener razón? Quien de verdad cree que tiene la razón en algo... No necesita que nadie se la dé, a menos que no confíe en sí mismo. ¿Por qué tienes miedo al que dirán si cualquier frustrado, acomplejado, envidioso o resentido hablará pestes de ti, te denigrará y procurará hacerte el mayor daño posible? No gastes ni un instante siquiera en pensar en lo que puedan decir de ti. No le des la menor importancia a quien trata de escupirte el veneno de sus palabras y le caerá el esputo de su ofensa en su propio rostro. En cuanto a manifestar resentimiento contra el ofensor, diría muy poco en tu favor, porque sería un despilfarro de tu tiempo. Quien no deja de insultarte merece todavía más tu compasión que tu desprecio, más tu amor y comprensión del deplorable estado psíquico y emocional en el que debe encontrarse, que tu crítica. Dedicar la corta existencia a ofender, insultar y molestar al vecino, al hermano o a quien se tercie, es el summum de la estupidez valientes no con tu actitud la estupidez de nadie la modestia antesala de la grandeza demuestra tu buen nivel de autoestima pero también de humildad y de inteligencia y no alardes ni de las desde nada la autoalabanza y el autoincienso Aparte de crearte problemas y enemigos, te hace aparecer como un ser vacío, estúpido y primario. Que la grandeza está en la humildad es algo tan evidente que ni el más tonto lo duda. Quien es verdaderamente grande se reconoce por sus buenas y nobles acciones. No por su boca, que solo se abre para reconocer su propia pequeñez, sus limitaciones y carencias. A lo largo de mi vida he observado que las personas verdaderamente grandes eran básicamente amables. ...sencillas... ...muy cercanas y humanas... ...y tan positivas y motivadoras... ...que contagiaban su alegría y positivismo... ...y les hacían sentirse... ...valiosos e importantes... ...además de estas cualidades... ...que resaltaban su grandeza... ...dentro de su natural sencillez... ...descubrí dos virtudes muy destacadas... ...la primera... ...la de saber estar siempre por encima de las ofensas... ...de las injurias... ...de las injusticias sufridas... ...y del dolor... ...y la segunda... Resurgir de las cenizas y de la basura con que pretendían lodarles los necios, los envidiosos, los frustrados por su insignificancia y los cobardes. Me encanta referirme con frecuencia a tantos grandes hombres y mujeres desconocidos y humildes que no se dan la menor importancia, no alardean de nada y tienen gran mérito por su coraje, su sencillez y su eficacia. Gracias a ellos progresa la ciencia se realizan acciones generosas y solidarias, se crean empresas arriesgando lo poco que se tiene y se construye un mundo mejor. No me cabe la menor duda de que también hay personas que realizan acciones meritorias y arriesgadas de las que todos nos beneficiamos, pero por su prepotencia, su orgullo y su arrogancia empañan en gran medida su labor. Aprende del aprendiz sabio a sentirte a gusto contigo mismo y no busques el beneplácito de quemes incienso ante la estatua que tú mismo te has erigido. Resulta insoportable y patético. Aceptación de las pérdidas pronto pueden ser ganancias acepta la dinámica inexorable de la existencia todo acaba por destruirse morir, perecer queda reducido a la nata un vaso que se rompe el perro tan querido que muere todo se diluye y fenece Acéptalo con paz sabiendo que también todo se renueva constantemente sabemos que todo es un incesante morir y renacer ¿Qué pasa con los sentimientos, con los afectos, con las buenas acciones? Quiero creer que existe, no sé en qué dimensión, un universo del bien llamado eternidad, en el que viven por siempre hermanadas las almas de las personas que pasaron por la vida sembrando amor y bondad. No podemos quedarnos enganchados en las cosas, ni en las personas, ni en las situaciones. Todo es un fluir y un renacer permanente, a quien vano intentamos resistirnos. Esto es la vida. Así es nuestra existencia. Estamos ante realidades que es inútil negar... ...y sólo nos queda aceptarlas de buen grado. En la reflexión del apartado 19... ...me refería a una actitud básica... ...del aprendiz de sabio... ...que es aceptar que los problemas... ...son un componente de nuestra existencia... ...que es absurdo perder tiempo y esfuerzo... ...en lamentarnos en vano... ...y que la única actitud inteligente... ...es darles la mejor solución que podamos... ...buscar alternativas... Y si no se puede hacer nada, soportarlos como algo que padeceremos un tiempo, pero con una disposición positiva. El aprendiz de sapio procura que no le afecten demasiado las pérdidas de las cosas de este mundo, porque es consciente de que en cada pérdida puede encerrarse una ganancia, que cada fracaso proporciona las semillas de un éxito compensatorio, equivalente o superior si nos encontramos en un momento neutro o negativo es lógico que alberguemos esperanza como tras la noche sabemos que viene el día y después de la tempestad la calma y al invierno le sigue la primavera por último se me antoja que más allá de lo material y corpóreo y en otra dimensión existe un universo del bien de las buenas obras que en vida no recibieron reconocimiento y recompensa me reconforta pensar que los sufrimientos los esfuerzos las acciones nobles y heroicas Y el paso callado, pero eficaz e imprescindible del bien en el diambular cotidiano de muchísima buena gente, no pueden convertirse en humo, en eco, en nada. No tendría sentido un mundo en el que la estulticia, la maldad, la superchería y la mentira fueran los valores y virtudes de unos descerebrados sin sensibilidad y sin cordura. Cabe esperar el imperio del bien. Tú y tu felicidad recuerda que no puedes subir de ti mismo pero sí cambiar de actitud si piensas que en otro lugar con otra persona en otras circunstancias serías feliz te equivocas porque eres tú y no las circunstancias la verdadera causa de tu felicidad o de tu desgracia querido lector sé que así de trata no se digiere bien esta reflexión y te encuentras molesto He incluso enfadado por esta afirmación que acabo de hacer tan rotunda de que eres tú y no las circunstancias la verdadera causa de tu felicidad o de tu desgracia. Y te comprendo porque a mí me costó bastante tiempo tanto masticarla como digerirla. Las personas tenemos la posibilidad de cambiar nuestra actitud respecto de las circunstancias que nos desequilibran o nos afligen. Si no cambiamos de actitud, Se nos podría comparar con el boxeador que no esquiva los golpes del contrario, ni baila en su derredor, y se queda con la guardia baja y estático, ante los puños de su atacante. Si alguien se mete con todo descaro en nuestra vida, en nuestro exclusivo espacio vital, y pretende domesticarnos como a un territo, lo conseguirá, salvo que le dejemos claro que somos nosotros los que decidimos nuestra forma de ser, de vivir y de comportarnos. de tus palabras y concordadas con la vida espera tu turno antes de hablar escucha, haz una pausa piensa antes de dar una respuesta deja que tu interlocutor se vacíe y diga lo que piensa reflexiona detenida y serenamente en las consecuencias de tus palabras y después responde con sensatez y sin perder la calma la compostura y el control de ti mismo hace bastantes años leí un proverbio arde que quise poner en práctica pero no fui capaz Dice así, no abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. ¿Quién no ha tenido la certeza de que era el momento preciso en que debía terminar una conversación... ...y sin embargo, ha seguido hablando hasta provocar la catástrofe? Si supiéramos de verdad hablar con sensatez, cordura y control de nosotros mismos... ...también sabríamos cuándo debemos hablar y cuándo es preferible callar. Pocos temas trabaja tanto y con tanta intensidad el aprendiz de sabio como las palabras porque es consciente de que la discreción en lo que dice debe ocupar un lugar preferente en la escala de valores de quien pretenda hacer camino por la estrecha senda de la sabiduría. Si antes de hablar, tuviéramos presente que cuando hablamos y emitimos juicios y opiniones, revelamos lo más profundo de nuestra personalidad y nos juzgamos a nosotros mismos, probablemente no le permitiríamos a nuestra lengua ir a mayor velocidad que nuestro pensamiento. Pensar antes de hablar, decirse a uno mismo primero lo que vamos a decir al otro. Sentir antes lo que pensamos comunicarle. Sopesar previamente las consecuencias de nuestros juicios y pareceres. Recurrir siempre a la cortesía y a la amabilidad en las formas y no sentirnos con el derecho de juzgar, ni de condenar a nadie con nuestras palabras, hiriéndole y ofendiéndole. Es el camino seguro, la actitud correcta. ¿Significa esto que siempre hemos de guardar silencio? Evidentemente no. Las palabras... Pueden ser muy necesarias, reconfortantes y decisivas. Además, si no se habla nunca de algo en concreto, es como si no existiera. Las palabras de reconocimiento, de aliento, de ánimo, son un verdadero tesoro. Y no hay energía más reconfortante que las palabras sinceras que salen del corazón y llegan a otro corazón. Hablar lo necesario, saber escuchar y no hablar por hablar ya que si se habla en demasía, sin pensar qué se dice y sin control, es fácil terminar diciendo necedades e inconveniencias. Afrontar los malos momentos La diferencia entre una persona que casi siempre se siente feliz De otra que con frecuencia se siente desdichada No está en la cantidad de malos momentos que la vida le depara Sino en la forma de afrontarlos El aprendiz de sabio Saborea y disfruta hasta el último rayo de sol de los días esplendorosos y llenos de luz Pero también adapta las pupilas de su mente y de su espíritu A las tinieblas de los días aciagos y tenebrosos Y espera con gozo que pasen ...como todo pasa en esta vida... ...en definitiva... ...acéptalo irremediable... ...sin hacer un drama... ...sin perder la paz y la compostura del espíritu... ...y viste de felicidad la desdicha... ...siempre que le es posible... ...lo primero que delata y distingue... ...a una persona feliz... ...de otra que se siente desgraciada... ...es la facilidad... ...con que se contenta por todo... ...tiene vocación de felicidad... ...lo ocupada que está disfrutando... ...con lo más mínimo y cotidiano... ...y plenamente consciente... ...de lo que es su felicidad... ...si le preguntas... ¿Eres feliz? Te responde de inmediato. ¿Cómo no voy a ser feliz, Sid? Y te ofrece una larga lista de motivos por lo que es feliz. Y tú te sonríes, porque te percatas de que prácticamente todo lo que es, lo que tiene y le sucede a una persona feliz, la hace feliz. Ahí reside el verdadero secreto de la felicidad. La felicidad es muy barata y absolutamente sencilla y está al alcance de cualquiera. Por ejemplo, querer Y que te quieran, ocuparse de actividades gratificantes, y si no lo no son en un principio, hacer que sean y resulten agradables, tener proyectos e ilusiones, saber conocer los méritos de los demás y alegrarse del bien que disfruta como si fuera tu propio bien, amar y sentir vivamente el amor, porque quien ama es feliz, no recrearse ni detenerse en el dolor, huir del aburrimiento y de la pereza. Más que acumular bienes y riquezas, reducir los deseos y no acostumbrarnos a la felicidad como una constante. Sabiendo que alternarán los días saciagos, los momentos difíciles y la mala racha. Pero, como todo esto es irremediable, incluso esos trances de infelicidad hay que saber pintarlos. Tenirlos de felicidad, con nuestra actitud positiva y esperanzadora. Me quedo con el pensamiento de Tolstoy. No podremos hacer siempre lo que queramos. Pero sí está en nuestras manos querer aquello que hacemos. Eso es sabiduría. Y buena estrategia para ser un poco más felices cada día. Ahogarse en un vaso de agua. Si observas con atención y miras a tu alrededor, observarás que la mayoría de las personas fácilmente hacen un drama de una minucía sacan las cosas de quicio se sienten gravemente ofendidas y molestas y montan un cirio ante el menor contratiempo o contrariedad logrando así convierten su existencia en una permanente emergencia no es de extrañar que el estrés sea la patología más generalizada hoy en día ya he repetido en multitud de ocasiones que mi vida personal cambió dio un giro de 180 grados el día que entendí que nuestras desgracias problemas sin sabores, temores, penas y desasosiegos no dependen tanto de las circunstancias ni de los momentos más o menos difíciles y problemáticos que nos toque en suerte pasar, cuanto de la forma la actitud que adoptemos ante esas circunstancias personas y hechos por eso, el conocimiento de este libro lo preside una fase de Epicteto que me acompaña desde mi juventud y a ella recurro cada día cada vez que tengo ante mí una cuestión difícil o una situación crítica no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como sucedan tú salgas bien parado hoy me gustaría recordar que no hay mejor médico que la esperanza y la ilusión que aunque sea muy ruidosa amenazadora y larga la tormenta el sol volverá a brillar y el cielo aparecerá en toda su plenitud azulada limpio de nubes seguramente estás leyendo aprendiz de sabio en invierno y las ramas de la higuera del peral o del manzano están secas y frías pero sabes muy bien Y al llegar la primavera, reverdecerán, florecerán y poco después darán su fruto. ¿Por qué no aprendes de la permanente sabiduría de la naturaleza y dejas de ser pájaro de mal agüero que todo lo contamina con su derrotismo y negativismo? Aprende desde hoy a construir con tu mente positiva, con tu entusiasmo y tenacidad esperanzada y deja ya de focalizar tus pensamientos en lo deplorable y lamentable decántate por ennoblecer y engrandecer tu espíritu con la esperanza vive con ella y de ella y no olvides dos cosas que la esperanza es el flujo y el aliento de la vida y que todas tus esperanzas están en ti, optimiza tu vida los otros también piensan abre de par en par las puertas de tu mente de tu corazón, de tu curiosidad y de tu sensibilidad y entrégate sin temor a nuevas ideas y proyectos a motivadoras experiencias y a valorar de forma desapasionada diferentes criterios y puntos de vista de tus semejantes tu manera de ver el mundo es la única correcta para ti pero si pretendes avanzar por el camino de la sabiduría tienes que aceptar de buen grado que los demás piensen y defiendan también que la suya propia es la correcta ...a nuestra mente... ...le ocurre lo mismo... ...cuantas más cosas sabemos... ...comprendemos... almacenamos, ...relacionamos y utilizamos... ...mayor es nuestro bagaje intelectual... ...y más pertrechados y capacitados... ...estamos para la vida... ...otra vez la diversidad... ...es la causa de nuestro enriquecimiento intelectual... ...y de nuestra sabiduría... ...si nos circunscribimos a las personas... ...a cada individuo humano... ...precisamente... ...aquello que les confiere su identidad... ...es el ser distinto... ...diferente a los demás... Único e irrepetible Vivir es ser tú mismo Y diferenciarte de las demás personas La naturaleza es un ejemplo vivo De la maravillosa y bella diversidad Que todo lo llena La diversidad nos lleva a la humanidad Y a la aceptación pacífica y serena De los demás Con sus limitaciones, virtudes Debilidades o méritos Cada cual tiene su propia forma de ver las cosas Con la que podemos o no coincidir Y estar de acuerdo Pero es la suya ...y debes respetarla... ...aunque no la compartas... ...deja que la diversidad y la variedad... ...convivan amistosa y plácidamente con tu individualidad... ...no pretendas que los demás... ...tengan tus mismas ideas... ...aficiones, creencias y conocimientos... ...como bien dice con sentido del humor... ...un proverbio judío... ...si todos tirásemos en la misma dirección... ...el mundo bocaría... ...como ejercicio para hoy... ...intenta ver... ...lo que de ti mismo y personal... ...tienen las personas con las que convives... ...y qué es lo que aportan a tu vida. La necesaria ecuanimidad. Si alguna vez estás a punto de estallar... ...de perder el control... ...de herir a alguien con tus palabras... ...recuerda... ...aunque solo sea en un momento de lucidez... ...que tú mereces ser dueño de ti mismo... ...y no perder la oportunidad de calificarte con un 10... ...en sosiego y en paz interior... ...corta en seco la furia desatada de tus pensamientos... realizando 10 inspiraciones y profundas... ...lentas, completas... ...respiración abdominal... ...y todo cambiará en breves instantes... ...dentro y fuera de ti... Tu bien. En el capítulo 4 de la primera parte ya abordábamos el tema de la ira como una de las doce necesidades imperiosas y descontroladas del ser humano. En la reflexión 14 del presente capítulo nos hemos referido a la ira como una causa justificada, no como necesidad imperiosa propia de un iracundo cascarrabias, compulsivo e irrefrenable. Ahora nos importa reflexionar sobre el aprendizaje de la ecuanimidad, como medida eficaz para mantener el control de nuestras palabras y conductas. Podemos tener razón, pero sin el dominio de nuestros nervios, ofuscada nuestra mente y perdidos por completo los papeles, los convertimos en seres débiles, patéticos y a la deriva y tan necios que al dar rienda suelta a nuestra cólera, paradójicamente, llegamos a vengar las faltas ajenas en nosotros mismos. En otras palabras... ...permitimos que nuestros enemigos... ...se salgan con la suya... ...y satisfagan plenamente sus deseos de venganza... ...y de causarnos el mayor mal posible... ...buen antídoto contra la ira... ...son sus contrarios... ...la calma... ...el hablar pausado... ...y sereno... ...la actitud relajada... ...la respiración lenta y profunda... ...y el sentido del humor... ...además... ...el evitar la reacción iracunda inmediata... ...reactiva... ...y explosiva... ...tratando de retrasarla en lo posible suele ser una excelente medida. Mediante la dilación nos enfriamos emocionalmente y damos tiempo a que llegue algo de cordura y de sensatez a nuestra mente. Si conseguimos superar la necesidad imperiosa de dar una respuesta descontrolada y con la misma carga destructiva de rencor o de rabia de nuestro oponente, nos haremos con los mandos de nuestra propia reacción y seremos capaces de posponer la cólera para otro momento. Paz y sosiego del espíritu, en medio del caos, del desastre, del desamor, del infortunio, de la mala racha y del dolor, sé tu paz, calma y refugio para ti mismo y para los demás, como si estuvieras físicamente en el centro de un tornado, donde todo es quietud y serenidad, y a pesar del rugido ensordecedor y huracrado que te circunda. Cuando en mis años adolescentes traducía a escritores latinos como Ovidio y Horacio. Recuerdo que el profesor nos dijo que los santos y los sabios siempre habían procurado buscar la paz y la soledad en lugares apartados, lejos del ruido y del ajetreo y de la prisa. Horacio ya veía en su tiempo que las personas estresadas y en permanente actividad procuraban buscar el sosiego en la vida campestre, fuera del bullicio de la ciudad, nos siguió aclarando el profesor a mí no me pareció mal la propuesta del escritor latino pero me atreví a preguntarle al profesor ¿qué pueden hacer para tener paz los que carezcan de vocación de fraile y todas las personas normales que nos vemos obligadas a vivir entre tanto ruido prisa y preocupaciones el profesor me miró y me dijo Bernabé Horacio nos dice cuáles son las mejores condiciones para que pueda darse y conservarse el equilibrio y la paz en el ser humano pero en realidad nadie puede darte paz si tú no te la das a ti mismo, si tú no te la proporcionas cada día. Desde entonces, he procurado interesarme por todo aquello que contribuye a proporcionarle a cada persona esa deseada paz. La paz es un logro personal, una conquista, una actitud, una forma de ser y de vivir la vida. Por eso, el aprendiz de sabio sigue los consejos del escritor latino y aprovecha cualquier oportunidad para cargar las pilas y darle facilidades a la paz interior, buscando muchos momentos y lugares en los que reine el silencio y la quietud. Pero, no deja de cultivar en lo más profundo de sí, la fuerte y bella pauta de la paz, y del equilibrio de su espíritu, para que florezca y esté presente también en las peores circunstancias. En definitiva, la paz llega a instalarse en la mente y en el corazón del sabio y del santo, como decía mi profesor. La inteligente flexibilidad del mimbre. El aprendiz de sabio... ...descubre por propia experiencia... ...que siempre es preferible anteponer... ...la flexibilidad a la rigidez... ...la tenacidad inteligente... ...a la tozudez... ...la paciencia a la impaciencia... ...y la calma a reacciones hirientes... ...y desabritas. Por eso, si sus planes o proyectos cambian repentinamente... ...por cualquier motivo... ...no se siente frustrado ni decepcionado... ...acepta la nueva situación... ...y dedica todas sus energías a darse aliento... ...mucho afecto... ...y paz interior... ...toda persona iniciada en la sabiduría... ...aprende muy pronto de la inteligente flexibilidad del mimbre... ...y la incorpora a sus pensamientos... ...sentimientos... ...y obras... ...y abandona para siempre... ...la estúpida rigidez de la caña... ...siempre quebrada ante la menor dificultad u obstáculo... ...a esto hay que añadir que la inflexibilidad... ...genera gran estrés y frustración... ...y nos convierte en personas inseguras... ...desasosegadas irritables e insensibles con los demás quien no necesita tener razón ni la aprobación de los demás y posee verdadera seguridad en sí mismo no tiene el menor problema en admitir sus errores en adaptarse en dar la razón al otro si sus argumentos son sólidos esto no quiere decir en absoluto que no se tenga criterio ni ideas propias o que para no enfrentarse con el prójimo que nos lleva a la contraria optemos por darle la razón como a los locos y evitarnos problemas No es una actitud cobarde ni timorata, sino verdaderamente inteligente, valiente, sensata y de probada sabiduría. Saber esperar, permitirle al otro su momento de satisfacción y de gloria que necesita para reafirmarse y sentirse valioso y renunciar al éxito y al reconocimiento de forma inmediata es prueba de sabiduría, la flexibilidad, adoptar nuevas formas, pacificar, encontrar alternativas a los problemas y no necesitar que se nos reconozca constantemente la valía. Eso es sabiduría. Por eso, el aprendiz sabio practica el proverbio irlandés que aconseja Amasar según la harina, es decir, utilizar la inteligencia y evitar los conflictos, desencuentros, situaciones tensas e insostenibles, estrés e irritabilidad, buscando siempre sumar y no restar, unir y no separar. ¿Cuántos males se evitarían en el mundo... ...si los seres humanos en determinados momentos... ...fuéramos capaces de bailar según la música que nos ofrecen los demás. Tafán de saber. El iniciado en sabiduría... ...tiene hambre y sed por saber... ...por eso, aprende de todo y de todos... ...en cualquier circunstancia... ...y es tan humilde... ...como para aprender de las personas más queridas y cercanas... ...algo que casi nunca hace el necio... ...porque se lo impide su estúpido orgullo... ...cualquier persona que se nos cruce por la calle... ...que conozcamos desde hace tan solo unos días... ...o de toda la vida... ...y sea cual fuere su edad y formación... ...puede enseñar algo más sabio... ...y con mayor motivo... ...a personas corrientes como usted... ...o como yo... ...cuántas cosas nos enseñan los niños... ...cómo aprendemos de los animales... ...y qué podemos decir... ...de esas personas sencillas... ...cargadas de años y de experiencia que no poseen títulos académicos, pero que son auténticos pozos de sabiduría porque son alumnos aventajados de la más difícil de las escuelas, que es la escuela de la vida, como enseña el dolor. ¿Cuánto se aprende incluso de los miserables que te desprecian y te hacen no solo el vacío, sino la vida imposible? ¿Cómo se aprende del enemigo? No hay que entrar en su juego, ni permitir que sus maldades minen tu autoestima tus capacidades o tus deseos e ilusión por seguir capacitándote y preparándote en la medida de tus posibilidades. Si hace falta humildad y sabiduría para aprender incluso de la actitud de quienes pretenden hacernos desgraciados, también es necesario ser humildes para aprender de los seres más cercanos y queridos. A veces tenemos los mejores maestros en nuestro hogar y andamos por ahí perdiendo el tiempo en busca de personas extrañas que suponemos, erróneamente, como más hábiles y capaces. El aprendiz es sabio, aunque sabe que es verdad aquello de que nunca es tarde para aprender. Procura, sin embargo, poner todos los medios para aprender más bien pronto que tarde. Aprender de todos y, desde luego, no abandonar jamás la escuela de la vida, que es la catedral de la sabiduría. Pensamiento y acción Cualquiera que se encuentre ya dando los primeros pasos por el camino de la sabiduría Habrá descubierto la gran verdad que encierra el axioma que dice Nos convertimos en lo que pensamos Y en consecuencia hará lo posible por pensar bien para vivir mejor Pero es la experiencia del vivir cotidiano la que nos lleva a otro descubrimiento nuevo La verdad más insoslayable es aquella que afirma que Llegamos a convertirnos en lo que practicamos, en lo que hacemos En coherencia y en perfecto acuerdo con este principio, quien practique la paz y la calma, será paz y calma para sí mismo y para los demás. Quien practique la crítica feroz, el rencor y la violencia verbal, será probablemente violento, de palabra y de obra. A quien todo le estresa, desquicia, aburre y saca de sus casillas, se ha convertido seguramente en un ser insoportable, desquiciado, esquinoso, siempre alterado y neurótico. ...y así sucesivamente... ...por otra parte... ...tampoco es fácil cambiar un pensamiento negativo y terrorista... ...por otro positivo... ...pero hay algo que es mucho más fácil... ...y es sin pensárselo dos veces... ...pasar de manera directa y decidida... ...a comportarse como si... ...ya fuéramos la persona que queremos ser... ...eso es lo que hizo Alfredo... ...probando tan solo durante un día al principio... ...y al comprobar los buenos resultados... ...se atrevió a probar durante varios días hasta percatarse de que ahora ya puede cambiar su forma de pensar, variando su conducta. Si no podemos cambiar de signo nuestra mente, probemos con la misma conducta y obtendremos los mejores resultados. Recuerda que el pájaro no canta porque está alegre, sino que está alegre porque canta. Que tus acciones positivas te lleven a sentirte mejor y a pensar con ilusión, confianza y optimismo. Saber callar. La paz interior se traduce en paz exterior Y la paz exterior propicia la paz interior Busca el silencio fuera y dentro de ti Haz meditación, reflexión Sobre tu presente y tus proyectos más inmediatos Y sobre el por qué y el para qué de tu existencia Sin duda Ese silencio buscado, deseado y mantenido Será siempre para ti muy gratificante y fecundo Desde Confuncio a la corte, Pasando por Pitágoras Ovidio, Catón, Solón y Seneca hasta Nietzsche por mencionar solo algunos de los grandes pensadores escritores y filósofos el silencio es la gran palabra siempre fecunda y llena de contenido que pronunciaron, sintieron y vivieron los más aventajados aprendices de sabiduría de todos los tiempos ahí van algunas reflexiones más que en saber lo que debemos decir el talento se muestra en saber lo que debemos callar lo que debemos silenciar Casi siempre, tras la verborrea y la locuacidad, tras una cotorra humana que no escucha y no para de hablar y de expelear palabras, se esconde la estupidez. Tras la capacidad de una escucha atenta y del silencio, lo normal es que se oculte una persona inteligente, cauta y llena de sabiduría. Por eso, es tan difícil conocer al necio si sabe guardar silencio. El aprendiz sabio entiende que por la palabra y la inteligencia es superior a los animales... ...pero si sabe utilizar y manejar el silencio, sin duda se superará a sí mismo. La parte más importante de una conversación es la que está relacionada con lo que no decimos... ...con lo que callamos por prudencia, con las palabras no pronunciadas. Si eres sabio, tienes todos los motivos para demostrarlo... ...utilizando tus silencios con inteligencia, mucho más que tus palabras... Si eres necio, mejor es callarte y que algunos sospechen de tu necedad... ...y que no hables, porque si hablas, ya no tendrían ninguna duda. Si el aprendiz de sabio quiere subir un peldaño más en sabiduría... ...lo lograrás si, aun teniendo razón, sabe callarse. Para los árabes, el silencio es el muro que rodea a la sabiduría. Para el acorder, el silencio es el segundo poder del mundo después de la palabra. Y para Nietzsche, el camino que conduce a todas las cosas grandes... ...pasa por el silencio... ...y para ti... ...¿qué es el silencio?... ...¿cómo lo utilizarás en el futuro?... ...haz bien sin mirar a quien... ...en dar está la recompensa... ...haced bien siempre que puedas... ...en todo lugar y circunstancia... ...y el mismo bien que reportas a los demás que se da devuelto con creces quien hay ahora mismo cerca de ti que te necesite haced bien primero a quien tienes más cerca y siempre a cualquiera que se cruce en tu camino pero sin distinción sin mirar a quién lo haces necesariamente crecí en una familia católica practicante y de sólidos principios pronto me di cuenta de que a muchas personas fueran creyentes o no poco les importaba su futuro después de la muerte y les traía al fresco que hubiera cielo o infierno Llegué a pensar... ...que los malos... ...los que no tenían principios... ...se lo pasaban bien en esta vida... ...y como alguno me decía... ...a mí... ...que me quiten lo bailado ...mientras que los buenos... ...eran... ...un tanto estúpidos... ...porque... ...llevaban una vida de sacrificio... ...y de práctica del bien... ...que... ...no les proporcionaba demasiada felicidad... ...ya que... ...siempre tenían la duda de si... ...sus buenas acciones... ...serían lo suficientemente meritorias... ...como para ganarse el cielo... ...estando así las cosas... Un día se hizo la luz en mi mente y descubrí la solución a todos mis problemas. Es propio del sabio ser bueno, no tanto por amor a los demás, ni porque se trate de un mandato divino, sino sencilla y llanamente para estar en paz con uno mismo, para sentirse valioso, para ser feliz. Porque nada produce mayor felicidad que ver que con nuestra vida, con lo que pensamos, decimos o hacemos a un ser humano, bastantes seres humanos son más felices o menos desgraciados. Por eso, hoy cuando alguien predica o dice que debemos ser buenas personas porque Dios así lo manda y para ganarse el cielo yo le digo que añada a todo eso que hay que ser también buenas personas porque es prueba evidente de verdadera inteligencia Al final, uno llega a entender que el gran problema del malo es ser tonto de remate porque se priva del mayor de los bienes que le es dado al hombre para ser y sentirse feliz hacer y practicarle bien Aprender de la adversidad, desgracias, adversidades, contratiempos, dificultades, problemas. Son ostras del cotidiano vivir que guardan valiosas y preciosas perlas de experiencia y de sabiduría que debes aprovechar. Negar la evidencia, de nada sirve, ni al sabio ni al necio. La realidad de la adversidad en el vivir cotidiano del hombre es insoslayable, pero la misma realidad aún oscurte, pule y hace virtuosos fuertes y sabios mientras que a otros hace más débiles, vulnerables malvados, necios y desgraciados el secreto está en la manera de afrontar las desgracias, las dificultades y los problemas de cada día las reflexiones que se ofrecen a continuación pueden ayudar a encontrar pistas sobre cómo afrontar y aprovechar la adversidad el hombre es un aprendiz y el dolor es su eterno maestro afirma Alfred de Musette Y ningún gran pensador, filósofo o sabio que yo sepa, de ayer a hoy, le ha llevado la contraria. Lo que hacen la mayoría, entre ellos Séneca la cabeza, es decirnos cómo afrontar la adversidad y las ventajas que ésta nos reportará. En las desgracias, conviene tomar algún camino atrevido. Aconseja el filósofo, no te inclines, doblejes, ante la adversidad. Más bien, oponte audazmente a ella, tanto cuanto tu suerte te lo permite. Nos sugiere Virgilio acuérdate de conservar en los acontecimientos graves la mente serena nos manda Horacio que aconsejan los escritores y pensadores modernos? Oscar Wilde el sentido del humor el mundo se ha reído de sus propias tragedias como único medio de soportarlas otros como Henry Ford o Noel Clarasó afrontarlas de inmediato no tratar de esquivarlas porque se gasta más tiempo y energías en evitar los problemas y en lamentarse que en resolverlos en conclusión La adversidad y el dolor nos acompañan de por vida y el aprendiz de sabio debe afrontarlos y encontrarlos con valentía y con esperanza, sabiendo que de los males vienen también los bienes. Pero la sabiduría, que es prudencia y aconseja no exagerar, también está de acuerdo con Antonio Machado cuando dice, fatigas, pero no tantas, que a fuerza de muchos golpes hasta el hierro se quebranta. Incertidumbre y seguridad. Puede que sí, puede que no. No hay nada seguro bajo el sol. Y el aprendiz sabio no tarda en aprender a vivir y a convivir sin inquietarse con la incertidumbre y la inseguridad de la que no puede librarse ningún mortal. La mayor seguridad a que podemos aspirar es a aceptar de buen grado la inseguridad que nos asiste como una constante en nuestras vidas. Y el ser humano busca afanosamente certezas, seguridades, verdades absolutas que le garanticen, que le aseguren. Van a pretensión porque nada hay seguro bajo el sol. Lo verdaderamente inteligente y práctico es convencerse cuanto antes de que todo en nuestro alrededor puede ser y puede no ser. Mañana podemos seguir vivos o morir. Hoy podemos tener salud. Pero eso no nos garantiza que mañana o dentro de una semana no estemos enfermos. ¿por qué nos inquietamos ante la incertidumbre y perdemos el tiempo y las energías buscando una seguridad una certeza que nadie nos puede dar? El aprendiz de sabio hace tiempo que opina como Montagne que cuanto más se duda más se sabe y que la mayor seguridad a que podemos aspirar es a convivir tranquilos con la incertidumbre que todo lo inunda y aceptar que lo que hoy es mañana puede no ser o ser de forma distinta no confundir duda con indecisión el indeciso Queda paralizado y no actúa por miedo a cometer errores. La persona que duda, por el contrario, actúa y toma decisiones sin temor a equivocarse, porque sabe que es normal equivocarse y que de los errores se aprende. Sabe que nada es seguro, pero esta convicción no sólo no le permite actuar, sino que le impulsa a vivir, a hacer cosas y a ser una persona segura dentro de la inseguridad en que todos estamos inmersos y de la que nadie puede escapar. Heroísmo cotidiano. Lo verdaderamente grande es lo pequeño. Lo normal, lo cotidiano, realizado con amor en el tedioso día a día de la existencia, sin esperar a que un hecho heroico nos catapulte a la fama y a la gloria. Precisamente, lo heroico de verdad es el constante buen hacer de lo cotidiano. El aprendiz de centra su atención, su ilusión y sus energías en hacer bien lo prosaico y normal. Hacer una ensalada disfrutar compartiendo con amigos una sabrosa comida visitar a un compañero de trabajo que está enfermo hacer la cama o pasar la aspiradora hacer solo la compra no escurrir el hombro y está siempre disponible y con buen talante y ganas de ser útil eso, precisamente eso es lo grande lo heroico lo maravilloso en cualquier hombre y cualquier mujer conoce el lector a alguien que no quiere mancharse Ni realizar tareas que considera serviles porque se le pueden caer los anillos Pues ten por seguro, querido amigo Que si alguien así entra en tu espacio vital En tu círculo de amistades, en tu terreno Tendrás graves problemas Tienes ante ti a un ser realmente pequeño Mediocre y estúpido Pregúntale a Bernard Shaw. Él lo tenía muy claro Toda manifestación de grandeza, toda exhibición de poder no es sino la sensación íntima de la propia pequeñez que se esfuerza en impresionar, en causar impacto, en ocultar su insignificancia. Cualquiera que pretenda una mayor grandeza de espíritu, más debe crecer en humildad y reconocer que es humano, limitado y pequeño y aprender a estar por encima de la injuria, de la injusticia y del dolor. En palabras de Brugger, es en las calumnias en la persecución, en la injusticia y en el dolor que un ser humano es capaz de soportar con temple y fortaleza de espíritu a lo largo de su vida, donde se prueba la verdadera grandeza de cualquier persona. Las grandes almas crecen entre espinas, son tan pequeñas como una rosa, pero florecen, no importa el estiércol que vomiten sobre ellos los cobardes, los trepas, los envidiosos y los inútiles de este mundo. Tiempo a tiempo Cualquier contratiempo, discusión y problema puede adquirir una importancia y una perspectiva insignificante si la contemplamos a 50, 70 o 100 años de distancia El aprendiz es sabio adapta bien su pupila mental y consigue ver simples granos de arena donde otros ven montañas Dice Blas Pascal que el tiempo tiene la propiedad de curar las penas y las injurias porque todos cambiamos y dejamos de ser la misma persona Ni el ofensor Ni el ofendido son el mismo Pues es la pura verdad Y ahora mismo estoy recordando que muchas personas que hace años Me caían mal o me eran indiferentes Ahora me parecen estupendas A ellas les sucederá lo mismo conmigo sin duda Por eso, con los años Y procurando no echar en saco roto La sabiduría que nos depara la experiencia de cada día Llegamos a realizarlo todo A enfadarnos menos Y a no poner el grito en el cielo por cualquier frustrería Termino de hacer una lista de 10 problemas, adversidades y contratiempos de mi vida pasada y he tratado de rememorar la preocupación y la angustia con que viví algunos de estos hechos como dejar la enseñanza y la dirección de un centro educativo con 38 años y embarcarme en el incierto proyecto de montar mi propio despacho profesional, colaborar en los medios de comunicación, escribir libros y abrirme un camino en la peligrosa selva de esta vida. Resulta beneficioso contemplar a una distancia de 20 o 30 años cualquier problema grave, conflicto o adversidad con que nos enfrentamos en estos momentos. Por cierto, si yo he confeccionado mi propia lista de adversidades y contratiempos de mi vida pasada, usted podría hacer lo mismo y comprobar que apenas concedemos importancia a aquellos temores, desasosiegos y desvelos contemplados con la distancia de los años. Eso que tanto te angustia y quita el sueño ahora mismo Será para ti una verdadera bobada Algo insignificante dentro de poco tiempo ¿Sabes lo que hace el aprendiz de sabio? Pues todo lo que puede preocuparle o crearle su intranquilidad Lo proyecta en el tiempo Y acaba por verlo y considerarlo en su propia insignificancia Tranquilízate y disfruta de la vida Haz lo que debes Y después déjale al tiempo su tarea disfruta de lo que tienes el aprendiz sabio no sufre ni se inquieta por lo que no tiene por aquello de lo que carece sino que concentra su atención y su complacencia en disfrutar de lo que realmente dispone se siente muy satisfecho y privilegiado con todo lo que posee y no distrae ni malogra esta satisfacción suspirando por aquello que podría tener pero que todavía no es una realidad desde luego no podemos vivir sin deseos no desear nada Sería no vivir Para hacer cosas Para progresar Para perfeccionarnos Sin deseos Sin ilusión Resultaría imposible Ante la pregunta de si Debemos o no desear La respuesta es que sí Tenemos que desear constantemente cosas Pero de forma moderada Y sin que nos entristezca Ni inquiete Que buena parte de nuestros deseos Nunca se conviertan en realidad ¿Dónde está la sabiduría? En desear con calma poniendo ilusión en lo que hacemos y nos proponemos. Muchas veces lograremos aquello que hemos deseado ardientemente porque hemos puesto todos los medios a nuestro alcance, pero otras muchas, nuestro deseo no se convertirá en realidad. Tanto si se cumplen nuestros deseos como si no se cumplen, debemos sentirnos satisfechos y felices. Si las cosas más deseadas y apetecibles las disfrutamos mientras suceden y llegan hasta nosotros pero no las detenemos de forma egoísta, sino que permitimos que pasen de largo, constantemente estaremos recibiendo, y al mismo tiempo transmitiremos lo recibido y permitiremos que el disfrute que yo tengo hoy no quede solo en mí y pueda ser también disfrute de los demás. La sabiduría está en sentirse satisfecho y feliz con lo que se tiene en cada momento, pero sin entristecerse por lo que no se puede disfrutar aquí y ahora. El desasosiego de no poseer y disfrutar de todo nos haría desgraciados. Puesto que no podemos tener todo lo que queremos, dediquemos nuestra existencia a querer lo que podemos poseer. En cuanto a los deseos, imita al aprendiz de sabio que, como solo desea lo que tiene, tiene cuanto desea. Simplemente hombres. Todos somos luz y oscuridad, sol y sombra, ángel y demonio, grandeza y miseria. Solo el necio se siente divino, suprahumano y perfecto. Pero el aprendiz es sabio, asume y acepta sus debilidades y miserias, sus vergüenzas de hoy y sus nobles acciones de mañana. Piensa que todo está bien y así se siente en paz consigo mismo. Al fin y al cabo, ¿no somos hombres y por tanto vulnerables e imperfectos? ...precisamente por eso... ...su meta en esta vida... ...no debe ser otra que hacer lo posible... ...por dar protagonismo al ángel sobre el demonio... ...y su grandeza... ...sobre su miseria humana... ...las investigaciones... ...la ciencia... ...el arte... ...el progreso... ...los innumerables adelantos... ...están ahí... ...los logros obtenidos de 100 años a esta parte... ...son incontables y admirables... ...pero... ...¿en qué hemos adelantado los seres humanos como personas?... ...¿somos hoy mejores personas? más solidarias, generosas, humildes y bondadosas que nuestros antepasados de la Edad Media? Los fanáticos desarmados que pusieron las mochilas cargadas de explosivos en la estación de Atocha en Madrid y cegaron la vida de 200 personas inocentes e hirieron y mutilaron a miles demuestran una maldad, una violencia y deseos de hacer daño tanto o más cobarde, refinada y sutil que los torturadores y asesinos de ayer y hoy. Admitamos nuestra miseria y nuestra grandeza Nuestras luces y nuestras sombras Y desde la humildad y la realidad de lo que somos Tratemos de dar protagonismo en nuestras vidas A este hombre bueno que todos llevamos dentro No lograremos ser buenos, nobles y generosos siempre En todo momento Pero sí es posible conseguir que Cada nuevo día de nuestra existencia futura Al hacer balance Sean muchas más nuestras acciones bondadosas que las innobles y deplorables más las verdades que las mentiras más el bien que el mal los momentos de luz que los momentos de oscuridad no a la descalificación personal en las discusiones y disputas demuestra tu sabiduría y nobleza procurando comprender el punto de vista y los intereses del contrario si puedes concédele la parte de razón que sinceramente pienses que le asiste después defiende con firmeza y claros argumentos tus ideas pero sin caer jamás en la descalificación ni perderle el respeto porque te lo perderías a ti mismo la mayor parte de las discusiones derivan en acaloradas disputas y se corre el peligro de llegar hasta la violencia verbal e incluso física porque lo subjetivo se impone a la realidad sobre la que se discute, a lo objetivo hoy me siento aliviado ya que por fin, después de cuatro días que hace que he vuelto de vacaciones, he podido ocupar mi plaza de garaje. Cuando llego al garaje de la comunidad en que vivo en Madrid, veo que el hijo de un vecino se había marchado de fin de semana y se le había ocurrido dejar su vehículo ocupando mi plaza en lugar de en la calle. El padre del joven, nada más verme y sin mediar palabra por mi parte y en tono altanero, me dice, señor psicólogo, «Usted que tanto habla y escribe no es para que tome así las cosas». «Parece mentira». Pasaron tres días sin que yo pudiera ocupar mi plaza. Y como le eché en cara a este señor su actitud chulesca, él me insultó. Por un momento me di cuenta de que estaba entrando en el juego de una persona que había creado un problema. Yo era el perjudicado. Y sin embargo, era él quien se sentía ofendido. Este vecino solo tenía razón en una cosa en que yo le reproché su chulería y aunque yo llevara razón en todo lo demás y su actitud conmigo fuera despectiva yo no debí caer en la trampa de expresar mis sentimientos mi apreciación subjetiva sobre este caballero sino centrarme en la realidad, en lo objetivo en que se llevara su coche que me impedía ocupar mi plaza y no entrar en el terreno de la descalificación personal ¿cuál hubiera sido mi actitud? si yo fuera ya un aventajado aprendiz de sabio no hubiera perdido los papeles ...cuando él entró en el terreno personal... ...y despectivamente me dijo... ...señor psicólogo... ...me hubiera limitado a responderle... ...su coche... ...me impide ocupar mi plaza... ...y usted que ha creado el problema... ...estoy seguro de que lo solucionará... ...meterse a Redentor... ...no cometas la torpeza... ...de convertirte en Redentor de causas perdidas o en pie que soporta todos los pisotones. Si alguien pretende pasarte la patata caliente de sus conflictos y problemas personales, no la cojas. No eres el delantero centro del equipo que ha de sortear obstáculos en la vida de nadie, recoger todos los pases y al final disparar para meter en la portería de su vida el gol del éxito. Nadie puede jugar por otro la pelota de la propia existencia. Entre los que de forma directa causan el mal en el mundo y los que lo causan de forma indirecta porque no hacen el bien que podrían o no evitan males que está en sus manos evitar se encuentra el Redentor de causas perdidas el que se siente obligado a responsabilizarse de todo y de todos se ve envuelto en todos los conflictos y problemas y siempre tienen sus manos quemadas por la patata caliente de graves cuestiones que alguien sin escrúpulos le ha pasado aprovechándose de su excesiva bondad ...y generosidad... ...cuánta buena gente ha firmado y avalado letras... ...a canallas que les embaucaron... ...y dejaron en la calle... ...la casuística es interminable y variopinta. ...he podido observar... ...que tras una persona bondadosa... ...solidaria y de gran corazón... ...siempre hay decenas de listos... ...y aprovechados... ...que le complican y amargan la vida... ...por eso... ...el aprendiz de sabio... ...practica la bondad... ...y el bien a su paso... ...pero... ...no permite que le confundan... ...y le tomen por tonto ni es redentor de causas perdidas ni coge en sus manos las patatas calientes de sus propios conflictos y errores que le danzan los aprovechados desaprensivos y listos de este mundo no está mal el consejo que nos da Miguel de Unamuno no darle a los demás todo lo que nos piden sino lo que suponemos que necesitan y soportar después la ingratitud en cualquier caso tanto si les damos todo lo que nos piden como si les damos lo que necesitan o más La ingratitud es seguro que la padeceremos. Recuerda, cuidado con crearnos obligaciones indebidas y convertirnos en el pie que soporta todos los pisotones de listos y caraduras. Que cada cual aprenda a jugar la pelota de su vida y tú, como buen aprendiz de sabio, empléate a fondo en tus propias jugadas. Viaje a uno mismo. Eres un pasajero de la vida. Ligero de equipaje, en tránsito permanente y con un destino muy concreto. Tu propia paz interior. La felicidad de cada instante, que te cabe en el reducido cuenco de tus manos. Cuando te sucede es un hecho más. Una anécdota en el viaje de tu existencia, que tiene un principio y un fin. El momento que vives ahora mismo. Feliz o desgraciado. Será reemplazado por otro momento. También feliz o desgraciado. Sentirás paz sabiendo que todo es así y está bien. Cualquiera que haya estado muy cerca de la muerte, salvo que sea irresponsable o un necio, sin duda habrá sufrido una importante transformación interior. Lo que antes nos agobiaba o preocupaba, los juicios y las críticas de familiares o amigos, padecer una pérdida repentina del cabello o que nos hayan robado el coche o cosas por el estilo, no nos hacen la menor mella. Por eso, es muestra de gran sabiduría vivir cada día como si fuera el único de nuestra existencia, el último y que ya nada tuviera más importancia que el vivir y saborear plenamente esas 24 horas de existencia. Si nuestra existencia es tan corta, tan pequeña como el vaso de agua que cabe en el cuenco de nuestras manos, no la malogremos ni enturbiemos con pesares, desasosiegos, rencores y temores. Si viviéramos 200 o 300 años, habría tiempo para crear los problemas y resolverlos, Pero no tiene sentido inquietarse ni complicarse el vivir cotidiano, que no es ni tan siquiera un soplo en el tiempo. El aprendiz de sabio lo relativiza todo, casi nada le inquieta ni altera su paz. Ocupado como está, en saborear cada gota de vida que recibe cada día como un regalo. Sabe que el momento feliz o desgraciado que vive ahora mismo, será reemplazado de inmediato por otro nuevo momento también feliz o desgraciado. ...está en las manos de cualquiera... ...elegir que el instante sea de felicidad... ...si se ocupa en vivir... ...o desgraciado... ...si se preocupa... ...y lo vive con angustia. Entrega a los demás... ...ama... ...consuela... ...acoge... ...abraza, sonríe... ...acompaña, perdona... ...entrega... ...sal de ti hacia tus semejantes... ...y dales lo mejor de tu persona... ...aunque nada recibieras a cambio tú ya te has llenado, completado y enriquecido invirtiendo en el banco universal del amor incondicional, solitario y generoso hoy me apetece reflexionar sobre dos pensamientos clave el primero referido al bien y gozo que nos depara la noble y generosa acción de dar, consolar, acoger y amar a nuestros semejantes el segundo pensamiento se centrará en la forma de dar y de hacer bien beneficios que reporta la generosidad o el salir de uno mismo y dar lo mejor de sí a los demás dar es la mejor manera de recibir cuanto más damos más se incrementa nuestro gozo porque el bien del prójimo se convierte en bien propio cuando damos algo con alegría siempre nos es devuelto con creces y en mayor medida la forma en que damos es igual de importante que la misma acción generosa ¿cómo hemos de dar? con una sonrisa, con agrado si vas a dar algo de mala gana es mejor que no des nada con cara amiga y con el gozo con que socorrerías a tu mejor amigo con oportunidad cuando tu hermano lo necesite con verdadero afecto pero sin llamar la atención sin que tu mano izquierda se percate de lo que hace la derecha el aprendiz de sabio todavía no se siente suficientemente entrenado y con fuerzas para hacer el bien a quienes empeñan en causarle graves daños pero lo intenta se esfuerza y comienza a entender que la verdadera grandeza consiste en devolver el bien por el mal. La carcoma del pensamiento negativo La desgracia, el derrotismo, la infelicidad, la desdicha, la angustia, el estrés, los celos, los miedos... Son sensaciones que precisan ser acompañadas y reforzadas por tus propios pensamientos derrotistas. Te olvidas de que lo negativo y determinante es tu forma de pensar, no tanto tu existencia y los acontecimientos que te rodean. Son los pensamientos de angustia, esperando lo peor, y los temores incontrolados los que te producen sensaciones del mismo signo y tan reales para ti que acaban por malograr tu vida cotidiana. Recuerda, tú no eres las sensaciones que te produces y experimentas. Lo negativo no está en ti ni en tu existencia, sino en la forma en que piensas y te comportas. La realidad, el hecho en sí mismo, lo objetivo, acontece y se presenta ante ti. Pongamos por caso una observación o corrección sobre tu forma de ser o de comportarte que hace una determinada persona. Esa persona puede ser tu esposo o esposa, un amigo, un compañero de trabajo. Pues bien, los efectos, la reacción dependerá de varios factores, como la forma de ser de quien te hace la crítica, el tipo de relación que os une, el tacto o la dureza de sus palabras, el lugar en que te hizo la observación o corrección, y el estado mental y anímico en que tú te encuentres en ese momento, y otros factores menos relevantes, pero que pueden influir. Una simple observación hecha en el peor momento, cuando estás bajo un estado de ira o con el ánimo por los suelos, puede convertirse en un drama. ...y tu reacción será explosiva y demoledora. Por eso, el aprendiz sabio... ...piensa y sorpresa muy bien antes de hablar todas las posibles variables... ...y prevé las consecuencias de sus palabras y de sus actos. No son los hechos en sí. Somos las personas volubles, susceptibles e impredecibles... ...quienes nos agobiamos y malogramos cada momento de nuestra vida. El mismo hecho que para una persona en un momento determinado de su vida... ...le hace completamente desgraciada y le quita las ganas de vivir por ejemplo, una infidelidad, una separación, para otra, no significa nada. No lo altera y lo acepta, incluso como un bien o una liberación. Es necesario volver muchas veces sobre este punto y trabajarlo más y más, no solo para que cada vez nos afecten en menor medida las cosas y de forma menos negativa, sino para aprender a manejar esas variables que hacen que cada persona se vea afectada de manera diferente por lo que decimos y por lo que le sucede. A medida que crezcamos en sabiduría, sufriremos menos y evitaremos que otros sufran por lo que nos suceda y por lo que les suceda a ellos. No más, sino mejor. Más riqueza, más trabajo, más responsabilidades, más amigos, más tiempo, más cosas. No siempre es un algo mejor para ti. Ni te reportan mayor paz y felicidad El aprendiz sabio No desprecia ni infravalora la cantidad Pero se decanta por la calidad Por desgracia Buena parte de los mortales Se afanan incansables a lo largo de su vida Por tener más de todo Corriendo en pos de una quimera Y no logran tan siquiera un mínimo de lo esencial Sentirse en paz consigo mismos Ser razonablemente felices Y disfrutar plácidamente De lo que son y tienen El camino de la sabiduría, como el camino de Santiago, es un viaje que nadie puede ahorrarnos ni puede hacer por nosotros. La sabiduría no se transmite genéticamente, ni se nos da por ciencia infusa. Cada persona tiene que descubrirla por sí misma y fabricársela cada día. Algo tan deseado y gratificante como las vacaciones puede ser o convertirse en un problema para las personas que son ellas mismas un problema. Por ejemplo... Están aquellos que esperan todo el año las vacaciones estivales Como si éstas fueran la gran panacea La solución definitiva Y que consideran que representan lo mejor de la vida Por lo tanto, el resto de su existencia es malo Estas personas sin duda se sentirán tristes al volver a la vida normal y al trabajo No me canso de repetir que el secreto está en contabilizar y disfrutar los buenos momentos Y vacaciones son todos los fines de semana 48 horas si sabemos desconectar y relajarnos y vacaciones también pueden ser todos los días si logramos convertir la vocación trabajo en vacación disfrute y además es imposible la vida, las personas las cosas, todo es como es y si te empeñas en que todo sea y se encuentre a tu gusto y conveniencia te estresarás y agotarás No puedes controlarlo todo, y pretender que los acontecimientos te vengan siempre a favor es un empeño inútil. Acepta la realidad de cada día, deja que las cosas sean como son y sigan su curso, y tú sé cómo crees que debes ser. Piensa que así está bien, y en cualquier caso, que nada te impida vivir en paz y en sosiego contigo mismo. Desde niños expresamos con claridad que esto o aquello no nos gusta. ...no nos gusta la comida que mamá ha preparado ese día... ...no nos gusta la profesora infantil que nos ha tocado en suerte... ...y no nos gustan infinidad de cosas... ...pronto aprenderemos a expresar el gusto o disgusto... ...la atracción o el rechazo que sentimos ante las personas... ...las situaciones y las cosas... ...mucho antes de hablar y de pensar con cierta lógica... ...el individuo humano aprende a expresar su agrado o desagrado... ...y esto es bueno, es positivo... ...porque en cierta medida... El gusto o disgusto es un mecanismo de defensa Pero no siempre Habituados como estamos desde la más tierna infancia A decantarnos por lo que nos gusta o disgusta Nos agrada o nos desagrada Corremos el peligro de que infinidad de cosas que son buenas Convenientes y provechosas Incluso imprescindibles para nuestra salud Y para nuestra formación como personas Las rechacemos No las hagamos y nos privemos de un bien De un hábito De una habilidad o de un conocimiento fundamental. Hacia los 8 años de edad, un niño ya tiene que saber que hay muchas cosas que no nos gustan, pero son buenas y convenientes, y tenemos que hacerlas, aunque no nos apetezcan y nos cueste trabajo llevarlas a cabo. Una persona cuya vida se rigiera solamente por el gusto o el disgusto, estaría abocada al fracaso. Discernir que algo es bueno para la salud, para nuestra formación, y que nos conviene es uno de los primeros logros educativos de los padres y educadores. Si las cosas, las personas y las situaciones no son de nuestro agrado y no es posible o conveniente cambiarlas, hagamos lo posible por gustarle nosotros a las cosas y a las personas. Hagamos como si nos gustaran. Abandonemos actitudes infantiles e inmaduras regidas por el gusto o disgusto. Un progreso de nuestra madurez. busca lo que quieres encontrar busca la maravilla que encierra cada vivencia y experiencia de lo cotidiano tú eres ya ese ser único pieza única, verdadera maravilla entre todos los seres de la creación pero todo es cuestión de aprendizaje de constante entrenamiento de la pupila de tu alma y de los caladeros en los que realizas tu búsqueda si buscas en caladeros de conflictos encontrarás conflictos Si buscas en caladeros de paz... ...encontrarás paz... ...si persigues la belleza... ...encontrarás belleza... ...y si buscas amor... ...encontrarás amor... ...el aprendiz sabio... ...como aventajado discípulo del bien... ...y de la sabiduría... ...ya juega con ventaja... ...frente al común de los mortales... ...porque es plenamente consciente... ...y le alberga la convicción... ...de que todo... ...absolutamente todo... ...por sencillo e insignificante... ...que resulte a primera vista... ...puede ser tocado... ...con la varita mágica de los pensamientos positivos... ...de la atención y de la intención... ...y transformar lo más trivial y corriente en extraordinario. El secreto de la sabiduría, del saber vivir... ...está en pensar convenientemente cómo debemos pensar. Cuando hablo a padres y profesores... ...siempre les repito que en toda acción educativa... ...debemos tener presente que nuestro objetivo... ...no es otro que educar al niño para pensar y obrar como es debido la mayoría de los problemas, conflictos y desgracias le vienen al hombre por actuar sin pensar por no reflexionar adecuadamente y por habituarse a pensar de forma negativa y ponerse siempre en lo peor he necesitado toda una vida llena de tropiezos de no pocos fracasos y de estudio y análisis de los tropiezos y problemas de los demás para llegar a descubrir que allá donde busca cada persona donde abreva su sed y sus deseos Aquello con lo que alimenta sus pensamientos, en definitiva, es lo que determina su existencia. Esto es así, y no vale darle más vueltas. Nuestros sentimientos y nuestras acciones vienen determinados por la positividad o negatividad de nuestros pensamientos, los cuales a su vez se recargan, retroalimentación, se impregnan de lo que hacemos y sentimos. ¿Cuál es la solución? Ya la he dado varias veces en este libro, dada su trascendencia. Si cambiamos de forma directa las conductas ferrocistas, dejamos de lamentarnos y de lloriquear como plañideras, y nos comportamos de forma decidida, como si ya fuéramos la persona dinámica, responsable y eficaz que queremos ser, comenzaremos a pensar de manera positiva y a sentirnos bien. ¿Sabes negarte? Aprende a decir no sin inmutarte Cuando te veas en la obligación de hacerlo Que nadie te organice tu vida Ni te lleve a donde no quieras Ni te obligue a hacer o decir u obrar En contra de tu voluntad Eres dueño de tus actos De tus decisiones y de ti mismo Y nadie puede tomarse la libertad De pretender torcer tu voluntad Salvo que le asistan buenas razones Y sea la fuerza de sus argumentos La que te mueva a cambiar de opinión ¿Vives a merced de tus propios miedos y de los caprichos de los demás? ¿Eres una persona emocionalmente dependiente? Asertividad es lo mismo que afirmación de uno mismo. Es la capacidad de transmitir a los demás lo que opinas, deseas o sientes, de forma que puedas conseguir los objetivos que te has marcado, sin sentirte incómodo por ello. Hay que distinguir entre oposición asertiva. ...que se utiliza cuando existen diferencias... ...y hay que comunicar a los demás... ...que nuestros pensamientos... ...deseos, aspiraciones y creencias... ...son diferentes a las suyas... ...y aceptación asertiva... ...que es la habilidad... ...para indicar al otro... ...que aprobamos su conducta... ...para que se sienta aceptado... ...especialmente... ...si es una persona que tiene dificultades... ...para establecer contactos con los demás... ...el aprendiz es sabio... ...se evita muchos problemas... ...ya que ha adquirido especial habilidad... ...en utilizar, según convenga... ...la oposición... ...o la aceptación asertiva. Perros latran Tienes que estar preparado... ...para soportar duros ataques... ...calumnias, traiciones... ...y momentos de amarga soledad. Por desgracia... ...el esfuerzo, la honestidad... ...la valentía y la virtud... ...no cotezan alto en la sociedad actual. Y las personas verdaderamente valiosas... ...lo son, además de por sus obras... ...y por haber superado situaciones críticas por haberse visto obligadas a beber del cáliz amargo de la soledad. El aprendiz de sabio ya no necesita demasiadas explicaciones y se aplica cada día el bello proverbio turco. No hay montaña sin niebla, ni hombre de mérito sin calumniadores. Sabe que si decide ser bueno y honesto, hasta las últimas consecuencias, tiene que estar preparado para soportar duros ataques y muchos momentos de amarga soledad. Solo con grandes dosis de autoamor, ...y de trato comprensivo... ...convirtiéndose en el mejor amigo de sí mismo... ...logrará superarlo. Si no tienes enemigos... ...es que jamás dijiste la verdad... ...ni amaste la justicia... ...sentenciaba Santiago Ramón y Cajal. Por eso... ...el aprendiz sabio... ...no se inquieta porque a veces... ...los enemigos, los traidores y los aprovechados... ...aparezcan de la noche a la mañana como las setas. Ya cuenta con ello... ...y con su cobardía e hipocresía... ...son compañeros inevitables en el deambular de cualquier persona de bien sobre la tierra. Aceptémoslo, con la misma naturalidad con que aceptamos los días de calor o de frío, pero no los subestimemos. Lo importante es que sepamos que están ahí, al acecho. El mejor antídoto para cualquier tipo de enemigo es ignorable aunque siempre sin perderle de vista, porque cuanto más importancia le demos, más fuerte y poderoso se sentirá. Establece tus prioridades, define tu escala de valores y establece prioridades. ¿Qué es más importante? Tener la casa como los chorros del oro y pasarte el día limpiando o dejar tiempo para ti. Trabajar hasta la extenuación o tomarte de vez en cuando un respiro. Ganar mucho dinero o trabajar sin agobios y disfrutar más de tu familia, sin estrés y saboreando la maravilla de lo cotidiano. Desde que somos conscientes de nuestros actos, ya tenemos capacidad de elegir, mucho antes incluso. Un niño de un año ya elige un juguete y deja otro. Las causas por las que toma esa decisión pueden ser diversas. Desde bien pequeños ya empezamos a elegir unas cosas en detrimento de otras. Curiosamente, no venimos dotados para no elegir. La vida se compone de un rosario inacabable de decisiones. Cada cual es responsable de su destino, porque es responsable de sus decisiones. Quien da prioridad al trabajo, al dinero, al tener y poseer, no debe extrañarse de que su vida se convierta en un infierno de tensión y agobios permanente. Vive sin vivir, agotando hasta el límite sus energías. Pregúntate hoy en serio qué es lo que quieres hacer con tu vida y cuáles van a ser tus prioridades. El aprendiz sabio, que es un buen alumno de la vida, viene observando que hasta los más capacitados y doctos saben casi de todo, pero desconocen el arte de vivir y de disfrutar de la maravilla de lo cotidiano. Es el momento de establecer prioridades. Tuya es la elección. Y no olvides que solo se vive una vez. Y un día de estrés y de agobio es un día perdido. ¿Cuántos piensas perder antes de que sigas los pasos del aprendiz sabio? Nadie sobra en tu vida. Ten bien presente que la adversidad, el sufrimiento... Las desgracias y también las personas neuróticas, desequilibradas, viles y problemáticas, que todo lo enredan, complican y agravan, están siempre ahí, muy cerca de ti. Forman parte de la vida y de tu entorno. Y no debes sorprenderte ni inquietarte demasiado porque te salgan al paso y hasta te visiten con frecuencia. Admítelas como pruebas y ejercicios necesarios para tu diario entrenamiento mental y psíquico y para potenciar en lo posible la masa muscular de tu espíritu. ¿Cuántas veces te has visto metido en problemas en tan solo unos instantes, sin comerlo ni beberlo? Así, por las buenas, siempre que le sea posible. El aprendiz sabio no se mete en problemas. Si alguien pretende involucrarle, pone todos los medios a su alcance para azafarse y librarse de ellos. Pero ¿qué hacer si ya estás en el centro del huracán? En el caso de que no podamos escapar de una situación verdaderamente crítica... ...la regla de oro es aferrarse al hecho en sí... ...y no entrar al trapo de las descalificaciones personales. De los subjetivos. En resumen, de nada nos sirve hacernos mala sangre... ...ni perder los nervios ni maldecir nuestra suerte... ...cuando llega la adversidad, la desgracia o la mala suerte. Como cuando nos topamos con un molusco... ...que ni piensa, ni siente, ni padece, ni dialoga. Mi cuñado Félix dice... Se puede perder el tiempo con cualquiera, sea bueno, malo, inteligente o tonto. El problema, estás y topas con un molusco. Ten bien presente de hoy en adelante. Si tienes la desgracia de cruzarte con un molusco, tómatelo con calma. Sonríe y espera a que este espécimen desaparezca de tu vida. Es lo más sensato. que nada ni nadie te quite la paz. No consientas que tu equilibrio y tu serenidad se alteren por tantas contrariedades que aparecen al cabo del día, ni por las reacciones incontroladas de tus semejantes. Nada es más importante que proporcionarte paz a ti mismo, que tu salud física y psíquica, y que estos instantes sosegados, que nada ni nadie deben alterar o arrebatarte. Es probable que hoy, como en tantas otras ocasiones, las cosas no sucedan a tu gusto, o de acuerdo con tus expectativas y las personas de tu entorno no te traten como mereces consigues o remedies algo si te desesperas o si pierdes los nervios solo maltratarte a ti mismo y causarte un grave daño mantén la calma respira lenta y profundamente varias veces sal al campo y practica la relajación y la meditación en plena naturaleza y proporcionate grandes dosis de afecto y de paz que se den en tu espíritu y tonifiquen tus nervios Recuerda que en cualquier momento de bajón emocional, grave dificultad o crisis personal... ...es cuando con mayor premura debes buscar la serenidad dentro y fuera de ti. Proporcionate grandes dosis de amor y comprensión... ...y quédate contigo en afectuosa y acogedora paz. Busca también apoyo, fuerzas y consuelo en las personas que te quieren de verdad. Aunque ya lo he repetido en otros puntos y reflexiones... No es además insistir de nuevo en que buena parte de los problemas más graves se los crea cada cual por no saber vivir y dejar vivir. Por su obsesión por organizarle la vida a todo hijo de vecino, no solamente a los suyos. Piensa si hay personas que con su forma de proceder están contribuyendo a que tu paz y tu equilibrio personal corran grave peligro. ¿Y tú? ¿Inquietas o desequilibras a alguien con tus actitudes o con tus palabras? Leer la vida con mente positiva Interpretarás la vida a través de tu forma de pensar Y de ahí emanarán tus sentimientos Te sentirás como pienses No te pido que crees un mundo irreal, idílico y maravilloso Pero si tu mente se habitúa a rumiar pensamientos negativos Y todo lo interpretas y vives de manera catastrófica Llegarás a sentirte mal Y de ahí a la enfermedad solo hay un paso Por eso... El aprendiz sabio pone especial cuidado en leer la vida, los momentos y situaciones críticas, con una actitud mental positiva. Cada momento del presente que estamos viviendo está tocado por el pico de pensamiento que ocupe nuestra mente en ese momento. Cada cual crea su propio mundo, su propia realidad, con lo que piensa, siente y hace. Como ya hemos insistido en varias ocasiones en el extraordinario poder del pensamiento, conviene que abordemos, aunque solo sea muy brevemente, el pensamiento alternativo. Para potenciar el pensamiento alternativo, es fundamental habituarnos al ejercicio de actitudes mentales de confianza, positivas, que se apoyan en la realidad de cuantos pequeños éxitos venimos acumulando desde la infancia. Ser conscientes de que muchas de nuestras experiencias y proyectos anteriores han sido positivos, nos lleva a confiar en nosotros mismos. ...y en nuestras capacidades... ...por eso... ...el aprendiz de sabio... ...sigue practicando la autodisciplina... ...se responsabiliza de sí mismo... ...y de sus actos... ...y no se arredra... ...ante dificultades... ...y los fracasos puntuales... ...sabe muy bien... ...que lo que verdaderamente cuenta... ...no es una victoria ocasional... ...sino muchos pequeños logros acumulados... ...y conseguidos con esfuerzo y tesón... ...finalmente... ...recordemos que el pensamiento... ...es determinante para la salud... ...porque hay una interconexión... ...entre el cerebro... ...y el sistema inmunitario y las emociones. Mucho cuidado con lo que pensamos y sentimos. Quiérete y déjate querer. Date el gusto. Hazte homenajes. Quiérete y déjate querer. No temas disfrutar ni reír... ...ni divertirte con demasiada frecuencia. Quien es feliz de verdad... Necesita contagiar a todos su felicidad y al mismo tiempo, ocupado como está en saborear su propio disfrute, no se le pasa por la mente hacer mal a nadie. En algún sitio leí que los placeres deben colocarse en la vida lo mismo que las comas en una frase. Y me parece una excelente comparación. Hay que aprovechar cualquier ocasión para desconectar, cambiar de actividad, de lugar, y no esperar grandes acontecimientos. Es el disfrute de lo cotidiano lo que puede ser fuente y motivo de gran placer. Por otra parte, se disfruta más cuando el placer es compartido. Algo tan sencillo y fácil como hacer una barbacoa o reunirse con familiares y amigos para comer proporciona grandes dosis de alegría y un ambiente distendido, cordial, de plena colaboración entre todos. La felicidad del otro es tu felicidad. Ya he comentado que más que concederle toda la importancia al largo periodo de las vacaciones estivales, ...deberíamos darle un mayor protagonismo... ...a las mini vacaciones del fin de semana... ...que están al alcance de todos... ...disfrutemos del intermedio... ...hagamos pausas... ...y descansos relajantes... ...y gozosos con bastante frecuencia... ...al y al cabo... ...todo lo que hagamos debemos supeditarlo... ...a ser lo más felices que podamos... ...hay otro tipo de caprichos y homenajes... ...como comprarse ese reloj... ...o ese anillo que tanto te gusta... ...pasarte un fin de semana en un hotel... ...son caprichos lícitos... ...sanos... ...que no suponen mucho dinero... ...ni ponen en peligro la economía familiar... ...y en cambio... ...nos revitalizan y alegran... ...recuerda... ...quiérete... ...y déjate querer... ...y date algún homenaje de vez en cuando... ...siempre tú mismo... ...siempre distinto... ...aprende cada día a ser tú mismo... ...pero no lo mismo... ...si haces lo mismo siempre y todas las cosas de la misma manera cada hora y cada día de cada semana y de cada mes la carcoma de la monotonía no tardará en aparecer la ilusión, la motivación y el entusiasmo habrán desaparecido de tu vida cotidiana te sentirás aburrido aburrirás a los demás y probablemente caerás en la depresión como buen aprendiz de sabio debes mantenerte en constante renovación descubrir una nueva faceta tuya cada día Y aprender cosas nuevas, conocer a nueva gente, viajar a lugares distintos, de todas las formas de engañar a los demás. La pose de seriedad es la que causa más estragos, afirma Santiago Ruseñol. La reflexión que hoy nos ocupa no tiene que ver tanto con la autenticidad de nuestro físico como con la autenticidad de nuestra forma de ser y de comportarnos. No te hagas nunca cirugía estética que cambie tu configuración, porque dejarías de ser plenamente tú. Conserva, por tanto, la espontaneidad de tu carácter, pero huye de la monotonía, del aburrimiento, de la uniformidad. Aprende de la naturaleza, que es auténtica precisamente porque sigue siendo ella misma, en su inmensa variedad. Días de sol, de viento, doblados, en calma, tempestuosos, lluviosos. Todos nos hablan de la riqueza de expresiones y de matices de la madre naturaleza. El aprendiz de sabio es plena y auténticamente él mismo cada día porque resalta, potencia y activa también cada día algo que le hace distinto. Qué importante es en todo tipo de relaciones, pero especialmente en las conyugales y de pareja, ser cada día uno mismo, pero no el mismo. Reflexiona sobre este punto y desde hoy llévalo a tu vida cotidiana. ...relaciones humanas... ...dime con quién andas... propicia el contacto con amigos... ...vecinos, compañeros... ...y personas positivas... ...porque... ...quien a buen árbol se arrima... ...buena sombra le cobija... ...haz reuniones con cierta frecuencia... ...rodéate de personas cercanas... ...y afines a tus gustos... ...y disfruta al ver gente feliz a tu lado... ...el aprendiz es sabio... ...hace suya la dicha de sus semejantes... ...y su espíritu se motiva y tonifica... ...al saber que con su trabajo y por su causa... ...algunos de sus semejantes viven mejor o son más felices. Los amigos, a partir de la preadolescencia... ...determinan en buena medida la conducta de cualquier niño... ...salvo que los padres estén bien atentos... ...y no permitan que las malas influencias... ...tiren por tierra la buena educación... ...y los hábitos que sus hijos han adquirido en el hogar. Podríamos pensar que las buenas compañías... ...sólo son necesarias para nuestros hijos pero no son menos necesarias para nosotros, los adultos. Yo diría que todavía debemos ser más selectivos en cuanto a nuestras amistades. Las personas sinceras, generosas, sencillas, bondadosas y respetuosas son un tesoro. Y si tenemos la suerte de contar con amigos y vecinos con estas cualidades, y además son alegres y muy positivos, estaremos de suerte. Todos se benefician de todos y se enriquecen cuando se crean fuertes lazos de amistad entre la buena gente. Mantener una confianza y estrecha relación entre familias, que se llevan como si fueran hermanos, es una garantía tanto para los hijos como para los padres. El aprendiz de sabio carga sus pilas en las buenas amistades, en disfrutar de ellas, y en hacer lo posible porque sus allegados y amigos más íntimos se sientan gratamente acogidos y queridos. El fracaso, una valoración peyorativa. En la base del sentimiento del fracaso está la falta de amor y de confianza en ti mismo. Por eso, el aprendiz sabio un día descubre que el fracaso no existe en realidad, salvo en la mente de quienes se consideran fracasados. El fracaso es tan solo una valoración peyorativa y autodestructiva que hacen algunas personas de los resultados obtenidos, obsesionadas con la idea de que el fracaso es una constante en sus vidas. Para el aprendiz de sabio, no hay fracasos sino errores y fallos puntuales, ocasionales, simples tropiezos que superará con tesón inteligente y entusiasmo. El fracasado es una persona que comete errores ni más ni menos que los demás, pero por su baja estima y falta de confianza en sí mismo, no es capaz de aprender de sus errores y convertirlos en experiencias útiles. Veamos por pasos cómo se comporta el sabio ante los errores. Primero aprende de sus propios errores y no se inquieta porque sabe que la misma ciencia avanza por el sistema ensayo-error después está atento a aprender de los errores que cometen los demás e incluso de los errores que cometen los más sabios y capaces en cuarto lugar está a su disposición a cometer los errores que sean necesarios para seguir aprendiendo y finalmente está su gran descubrimiento de que no existen errores porque en realidad se han transformado en experiencias valiosas para avanzar y progresar en el camino de la sabiduría. Solo los que arriesgan se equivocan con más o menos frecuencia, y quien nada hace, nada hierra. En consecuencia, gracias a que hay personas dispuestas a cometer errores, el mundo progresa y la ciencia avanza. Salvo que sigamos perseverando en el error y no aprendamos nada, el error siempre es rentable. ...que útil es hacer mención a los propios errores... ...antes de comentar los errores ajenos. Rechaza la violencia. Los necios e inconscientes... ...a lo largo de la historia de la humanidad... ...han pretendido cambiar el mundo... ...violentando la voluntad... ...y destruyendo las vidas de quienes se han opuesto a sus ideas y propósitos el abrendiz de satio siente repugnancia interior por cualquier tipo de violencia respeta la vida y las ideas ajenas y limita su acción y enfrentamientos a los que pueda tener consigo mismo su único objetivo no es otro que la paz y lograr las cotas más altas de plenitud equilibrio y armonía interior que se haga extensiva y redunde en el buen entendimiento y armonía con los demás odio que engendra más odio Las conductas agresivas, de malos tratos, de terror y de extrema violencia... ...son el pan nuestro de cada día. Siempre tras el violento, el terrorista o el asesino... ...se encuentra un ego herido, frustrado o humillado. Alguien que ha acumulado un inmenso odio. Un rencor que necesita tomarse la revancha y sus deseos de venganza. Hace miles de años que el hombre existe sobre la Tierra y todavía no ha aprendido a vivir plenamente su vida y a dejar que cada cual viva la suya Hay algo de lo que estoy seguro, amable lector y es que sea cual sea tu edad, bagaje cultural y nivel socioeconómico tienes o has tenido cerca de ti a alguien que se cree en el derecho y en la obligación de corregirte constantemente, de hacerte advertencias y de organizarte la vida Todas las violencias, grandes o pequeñas, domésticas o mundiales Las llevaron a cabo personas con mente controladora y posesiva, que se creían con derecho a ejercer un dominio sobre los demás y pretendieron cambiar el mundo violentando las voluntades y destruyendo las vidas de quienes se opusieron a sus ideas y propósitos. Haz siempre y primero lo que temes. Atrévete a hacer siempre y primero lo que temes y lo que debes. Cuanto antes te zambullas en el agua de las dificultades y de los problemas cotidianos, mejor. Gastamos más tiempo y energías en dudar y en temer que en llevar a cabo aquello que tememos. Dejar para más tarde lo que debes hacer te desgasta, te estresa y te hace sentir culpable. Hoy es un buen día para hacer la prueba y actuar con resolución haciendo aquello que temes pero debes hacer. Comprobarás que todo te ha resultado mucho más fácil de lo que esperabas. Es la indecisión y la duda lo que conduce a la irresponsabilidad. ¿Cómo se educa en la responsabilidad a un niño? Primero, motivándole con las siguientes actitudes, poniendo especial atención a lo que hacen bien, a sus esfuerzos, expresándole claramente la satisfacción que nos produce que sea decidido y tenga voluntad, reconociéndole de palabra sus méritos y premiando sus esfuerzos con algo que le guste, compartiendo con el niño tareas de responsabilidad, animándole a expresar su opinión. Después, cuando ya posee cierta experiencia en la toma de decisiones y tiene claro que es normal cometer errores y equivocarse, animale a que haga siempre aquello que teme y se sentirá mejor. El miedo desaparecerá. El futuro de cualquier persona depende en gran medida de su resolución, de su capacidad de tomar decisiones y de llevarlas a término. Es en la infancia y en la adolescencia cuando se ponen los cimientos de una voluntad de hierro, de la capacidad de vencer el miedo a pesar de la acción, a convertir en realidad los proyectos. Cuanto antes aprenda un niño a hacer cosas que no le gustan, pero son buenas y convenientes para él, antes madurará y se fortificará su personalidad con una voluntad más firme y decidida. No compitas ni te compares con nadie No te esfuerces por tener o atesorar más No te compares con los demás Ni compitas con nadie Salvo contigo mismo Hay personas que siempre andan a la carrera y sin aliento Nada disfrutan y nada les satisface Porque siempre encuentran que los demás son mejores o tienen más éxito Deja ya de correr sin aliento detrás de quimeras Y disfruta de lo que eres y de lo que tienes Si San Pablo se encontrara entre nosotros, sus palabras nos ayudarían para aclararnos las mentes sobre el afán de atesorar. Tener una casa con muchas habitaciones y salones, o varios coches lujosos, no conlleva una mayor felicidad, porque la ansia desmedida de atesorar produce un vacío y una insatisfacción personal mayor, ya que el deseo se hace más insaciable cuanto más se tiene. El aprendiz es sabio, sin llegar a los extremos de San Pablo, para quien, los que nada tienen, todo lo poseen, Simplifica su vida y se quita de muchos problemas porque se siente ya bien como es y acepta de buen grado cómo están las cosas. Solo compite consigo mismo, procurando ser un poco mejor y más feliz cada nuevo día que añade a su existencia. No entiende el necio afán de quienes logran tener y atesorar más, pero a costa de vivir peor, con mayor tensión y estrés. Si profundizamos un poco en las palabras de San Pablo, no tardaremos en descubrir su profundidad y sabiduría. San Pablo dice, «Nada tienen, de lo material, de lo mundano, de lo que inquieta y preocupa a la inmensa mayoría de los mortales. ¿Por qué afirma a continuación y todo lo poseen? Sencillamente, porque se tienen plenamente a sí mismos, y eso es todo lo que quieren y necesitan. Quien se tiene a sí mismo es un sabio. sabio se esfuerza en no compararse con nadie, porque, además de lo odiosas que son las comparaciones... Traumatizan, paralizan y desmotivan. El aprendiz de sabio disfruta del gozo que le proporciona sentirse pleno, suficiente con lo que tiene y lo que es. Zafarancho de limpieza, de odios, rencores. Haz limpieza total de cosas inútiles, de viejos odios y rencores, de recelos, de sentimientos y de pensamientos cargados de venganza. Limpia de trastos viejos tu mente y tu corazón Orienta tu vida hacia nuevas madrugadas llenas de quietud y paz interior En las que comienza a despuntar el cálido sol del amor y de la plenitud interior El aprendiz de sabio camina con lo opuesto, ligero de equipaje Solo va cargado de un profundo amor a sí mismo Y de gran respeto y consideración por sus semejantes Nada guarda ni retiene Y así nada le pesa ni le crea problemas Perdonar y olvidar las ofensas es obrar de forma paternal, comprensiva y sobre todo inteligente... ...y no conceder demasiada importancia ni a la ofensa ni al ofensor. Odiar, por el contrario, sólo demuestra escasa inteligencia... ...porque se le concede demasiado protagonismo y relevancia al ofensor. Solo se odia a quien se valora y se considera igual o superior a nosotros mismos. Por eso, odiar es un despilfarro del corazón... ...de tiempo... ...y sobre todo... ...de inteligencia... ...cuanto más odias... ...y con más intensidad... ...mayor es el monumento que le levantas a tu ofensor... ...y más bajo caes tú... ...¿qué hace el aprendiz sabio?... ...limpie por completo su mente y su corazón... ...de trastos viejos... ...de odios... ...rencores... ...ofensas... ...fechorías que le han hecho... ...y se coloca en una dimensión superior... ...como diciendo... ...no me ofendes... ...porque ocupamos un plano diferente... No me considero ni más ni mejor que tú, sino con una percepción distinta de las cosas. Tus ofensas no me hacen mella, entre otras cosas, porque veo que tienes un grave problema personal, cuando en lugar de dedicar tu tiempo a disfrutar de la vida y a ser feliz, lo dedicas a perder el tiempo intentando causarme algún daño. Y como no ofende el que quiere, sino el que puede, yo decido que tú no puedes. No tienes la suficiente categoría. El cambio de chip Cambia de chip De perspectiva De actitud Y no tropices más en la misma piedra Tratando de resolver tus conflictos y problemas Con los mismos pensamientos distorsionados que los crearon Quien ha sufrido o sufre una tragedia Ha padecido o padece una grave enfermedad Todo lo relativiza Y deja de preocuparse de bagatelas Y de hacer un drama por todo Vive al día y la hora Y lo disfruta ...porque sabe que es lo único de que dispone... ...y nadie puede arrebatárselo. El aprendiz de sabio... ...no necesita pasar por tragedias graves o enfermedades... ...para llegar a la misma conclusión. Por eso... ...por mal que le vayan las cosas... ...descubre alternativas... ...se engancha a la esperanza... ...y encuentra nuevos motivos y horizontes en su vida. ¿Qué hace la educación inteligente? Aplicar intervenciones afortunadas e inteligentes... ...que proporcionan al educando un camino atractivo, deseable y posible... ...para adoptar una conducta responsable y con deseos de colaborar y de mejorar su conducta. Sea cual fuere el problema a que nos enfrentamos... ...siempre es posible encontrar alternativas y soluciones al menos parciales. Ahí van algunas medidas que adopta el aprendiz de sabio. No meterse en problemas y plantearse los menos posibles... ...salvo en caso de extrema necesidad. Si te resulta imposible liberarte de un problema... Dulcifícalo y aprende a convivir con él Y si es posible, sácale algo de rentabilidad Casi siempre, la forma más eficaz e inteligente de afrontar un problema es resolviéndolo Pues, resuélvelo Hay problemas que exigen que los abordemos por partes para una solución más rápida y eficaz Divide y vencerás Se come antes la manzana y se digiere mejor si te la comes a trocitos Que metiéndotela toda de una vez en la boca No te apuntes al gremio de los quejicas y cantamañanas que gastan más tiempo y energías en hablar de sus problemas que en afrontarlos. No hay problema sin problema, sin punto débil. Encuéntralo y hallarás la solución. No te conviertas en burro de carga de los problemas ajenos, pero tampoco debes cargarlos sobre las espaldas de los demás. Sí... Si a tus fallos y fracasos respondes con renovada y reforzada voluntad y esfuerzo y a las frustraciones y limitaciones antepones tu superación, entusiasmo y coraje si aceptas las desgracias, el dolor y el sufrimiento como tributos que debes pagar para conocerte mejor, maturar, curtir tu espíritu, lograr un mayor crecimiento personal mayor fortaleza y humildad, más paz y armonía interior Si has llegado a entender que amar, perdonar Bendecir y cooperar son acciones más útiles, beneficiosas y rentables que sus contrarias, no solo para ti, sino también para el bien de los demás y para proporcionar una convivencia pacífica y un mundo mejor? Si la reflexión, meditación y consideración de cuantos principios y enseñanzas que venimos ofreciendo, que sirven de acicate y de altaborazo eficaz hasta el punto de que estás seguro, De que nada en este mundo cambiará si no hay alguien que haga algo para que cambie y que ese alguien eres tú, lo más probable, amigo mío, es que ya te estés convirtiendo en un aventajado aprendiz de sabio, que es el objetivo de este libro. Sé consecuente y lleva a tu vida diaria las gotas de sabiduría que más y mejor pueden saciar tu sed de plenitud y de felicidad. Qué importante es, a edades tan tempranas, caer en la cuenta de que cada persona es responsable de sí misma, que eres tú quien en definitiva, con tu forma de ser, pensar y actuar, te labrarás una vida más o menos dichosa y más o menos desgraciada. Dedico las reflexiones de esta página a los adolescentes y jóvenes de hoy, invitándoles a tomar la firme decisión de construirse una personalidad fuerte, decidida, entusiasta y tenaz. Que no olviden la decisiva importancia de prepararse a conciencia, intelectual, profesional y moralmente. Es en los años adolescentes cuando se forja la voluntad. Las buenas relaciones Por tu bien, busca la compañía y el trato frecuente con personas equilibradas Sensatas, optimistas, sosegadas y que disfruten haciendo el bien a sus semejantes Que estén habitualmente alegres y recurran con frecuencia al sentido del humor Y manifiesten de manera espontánea su alegría y ganas de vivir Serán para ti el mejor y más poderoso estimulante Y un fortísimo reconstituyente cuando lleguen las horas bajas y más lo necesites Acabo de saludar a un antiguo paciente mío... ...al que despidieron de trabajo hace unos diez años. Es un hombre inteligente y emprendedor... ...y en lugar de malgastar su tiempo en lamentar su suerte... ...vino a verme para reafirmarse en la idea... ...de poner un pequeño negocio familiar por su cuenta. Las cosas le fueron estupendamente... ...y dos años después tenía que ampliar el negocio. Me dijo estas palabras... «Bernabé, yo lo tengo claro... ...para que mi negocio siga creciendo y me vayan bien las cosas las personas que seleccione tienen que ser más capaces y con más tesón que yo mismo. Y a ser posible, jóvenes y que necesiten trabajar, o mayores, pero dispuestas a seguirme el ritmo y a poner de su parte como si fuera su propia empresa. Como digo, acabo de saludarle, y le he dicho qué cara de felicidad tienes. Se ve que todo te va de maravilla. Ya te lo dije, me ha contestado. La gente que trabaja conmigo me supera en todo. Y además, no me duele reconocerlo y decirlo por todas partes. ¿Cómo no me van a ir bien las cosas? La idea clave en este pensamiento del aprendiz de sabio es que para bien y para mal, al igual que se contagian algunas enfermedades, así también se nos contagian las actitudes, las formas y el estilo de vida de las personas que pasan bastante tiempo a nuestro lado. Lo inteligente es rodearse de personas que puedan sumar aspectos positivos a nuestra vida. Procúrate la amistad y el trato frecuente de quienes te han dado pruebas de honradez, sinceridad, alegría, ganas de vivir, sentido del humor, bondad y actitud mental positiva. Invertir en este tipo de relaciones humanas es de lo más rentable y saludable. Léate a ti mismo Antes de hacer de pigmalión de los demás Algo muy loable Conviértete en pigmalión de ti mismo Probablemente Te encuentras entre ese selecto número de personas Que pasan por esta vida sembrando de bien Y procurándoselo a los demás Si es así Te felicito Porque sois vosotros los que con vuestro estímulo y apoyo permanente Contribuís al mejoramiento de la sociedad en general Y al de cada individuo en particular Todo esto es muy loable y nadie lo pone en duda pero recuerda que solo podrás ejercer de pigmalión con los demás si antes eres el mejor pigmalión de ti mismo vale más ser precavido que voluntarioso y esto es aplicable a todos los asuntos que abordemos supongamos que dos padres reciben la inquietante noticia de que un hijo suyo se encuentra en peligro lejos del hogar y a unos 40 kilómetros y necesita ayuda urgente porque ha pasado unos días perdido sin comida ni alimento El padre del primer niño no se lo piensa dos veces, sube en su bicicleta y comienza a pedalear carretera adelante con una cantimplora de agua y un bocadillo. El padre del segundo niño se para por un momento, piensa en quien puede proporcionar primeros auxilios, al médico del pueblo, y manda a su esposa llenar la forja de lo más imprescindible, pero suficiente para cubrir las necesidades del niño y de los demás. Y lógicamente pide a alguien del pueblo que le lleve en su coche al lugar donde se encuentra su hijo cueste lo que cueste sin duda aunque este segundo padre haya perdido de 15 a 20 minutos en preparar el mínimo de habituallamiento es el que ha obrado con sabiduría no así el primero que sale disparado sin pedir ayuda y que corre el riesgo de morir de indemnición y de no poder salvar a su hijo antes de dar tienes que tener si quieres proporcionar socorro y ayuda a tu hijo Pon los medios para que tú llegues fuerte a su lado. Amor es vida. Que nada ni nadie por ningún motivo te impida disfrutar de la experiencia cotidiana de amar y sentirte amado. De ocupar un primer plano en la mente y en el corazón de la persona amada. No es posible vivir sin amor. Muchas personas piensan que lo primero es sentirse amado Y después amar Cualquiera que sepa mucho de amor Estará de acuerdo con la opinión de Zirano de Bergerac El amor es la pasión por la dicha del otro Esa es la grandeza del verdadero amor Que dignifica al hombre Le perfecciona y realiza No existe una obra más bella que un acto de amor Que busca por encima de todo El bien de la persona amada Más que el suyo propio Pero no siempre ocurre así Y en muchos amores que fueron apasionados durante un tiempo, explosivos y sin medida, sin saber por qué, llega un día en que los desencuentros, los celos, el resentimiento e incluso el odio aparecen. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿en casos así hubo alguna vez verdadero amor? Yo no tengo la respuesta correcta, pero tengo claro que casi siempre se confunde la pasión, la atracción física, el placer mutuo y la satisfacción sexual con el verdadero amor. ...que es mucho más que todo eso... ...es no poder no amar... ...porque necesitas más que tu propia felicidad... ...ver feliz y dichosa... ...a la persona que amas... ...cuando en tu mente y en tu corazón... ...aparecen en primer plano por todo y para todo... ...la imagen... ...la vida y la felicidad... ...de una persona que llega a importarte más que tú mismo... ...y vives para procurarle felicidad... ...entonces... ...amas... ...sin límites... ...y con todo tu ser... ...pero ese amor... No se completa si en la mente y en el corazón de esa persona tú no apareces también en un primer plano y le interesas hasta el punto de que busca y prefiere tu felicidad antes que la suya propia. Esto sí es amor. Lo demás será enamoramiento, pasión. Pero, ¿el amor? Amor que llena y transforma por completo la existencia de cualquier persona es no poder no amar a quien ya se ama. El mejor regalo, que nada ni nadie te haga dudar de que la vida es el mayor don, el regalo más extraordinario y que estás en este mundo para ser feliz y para ser felices a los demás. Que tu objetivo es hacer el bien por donde vayas y hacerte el bien a ti mismo. Y que el secreto está en que sepas seguir tu camino a pesar de todos los conflictos, avatares y circunstancias adversas. Mientras te das paz y disfrutas en cada momento de lo que eres y tienes de lo sencillo y cotidiano que te depare la vida. Hacerlo, pertrechados, además, con una forma de pensar y de actuar inadecuada. En esta reflexión nos referimos directamente a la vida como el mayor don, el mejor de los regalos que recibe cada ser humano y que nuestro proyecto vital no debe ser otro que poner todos los medios a nuestro alcance para que nuestra existencia sea verdaderamente feliz y gozosa. Ahora mismo, estés donde estés, amable lector, es muy probable que cerca de ti se encuentren dos o más personas, más o menos felices o desgraciadas, por su forma de ver, de percibir. Acabas de salir de un restaurante y te han servido la cena dos camareros. Uno, nada más cruzar su mirada contigo, te ha sonreído. Y en tu expresión y en el matiz de sus palabras, has percibido afecto, agrado y la sensación de que te decía «Estoy encantado de su presencia, caballero». El otro camarero es correcto, pero muy distante, casi frío. No te transmite confianza para pedirle que, además de la cerveza sin alcohol, quieres que te traiga una jarra de agua del grifo. No quiero decir con esto que el primer camarero muy cálido, cercano y amable, necesariamente sea feliz, pero me cuesta pensar que una persona así sea desgraciada. Tampoco me atrevería a afirmar que el segundo camarero, distante y un poco cortante, sea desgraciado, pero está haciendo oposiciones a hacerlo, por su actitud de desagrado esté donde esté... ...la persona que se levanta cada mañana... ...agradeciendo a Dios y a la vida... ...precisamente el hecho de vivir... ...ya se siente premiado... ...y regalado por tener a su disposición... ...un nuevo día... ...necesariamente... ...impregnará cada momento de ese día... ...del gozo interior que le embarca. Optimismo inteligente... ...recuérdate con frecuencia... ...que para conservar y potenciar tu equilibrio y tu paz interior... ...has de esforzarte en vivir como piensas... ...ser coherente con tu vida... ...y hacer un inventario de todo lo bueno y positivo... ...que te ha sucedido a lo largo de tu existencia... ...por mucho que hayas pasado y sufrido... ...sin duda, tienes sobrados motivos para el optimismo... ...y para la esperanza... ...todo estará bien... ...si aprendes a diluir en el mar insondable de esas cosas buenas que te suceden... ...los pedruscos de sal y de amarga hiel que se interpongan en tu camino día a día para conservar y potenciar nuestra paz interior y nuestro equilibrio necesitamos no engañarnos no decir una cosa y hacer otra pero si esto ocurre admitir que obramos erróneamente y sentirnos mal el primer pensamiento es claro una persona es la suma de todas las buenas acciones llevadas a cabo a lo largo de su vida ¿qué pasa con el mal que ha hecho? lo que importa es reconocer que lo ha hecho sentirse mal por ello Es decir, arrepentirse. Y finalmente, dos cosas. Una, remediar los daños causados con la mala acción para restablecer el bien donde se causó el mal. Otra cosa muy importante es incrementar las buenas acciones en la medida de nuestras posibilidades. El segundo pensamiento que debe ocupar hoy tu mente es traer a la memoria todas las cosas buenas que hayas hecho hasta ahora de forma consciente. Ese inventario debe también incluir una lista de cuánto bueno y positivo te ha ocurrido a lo largo de tu vida hasta hoy. ¿Sabes cuál es el fin de todos ellos? Que te convenzas por ti mismo de que tienes sobradas razones para el optimismo. Y aunque hayas pasado por muchas situaciones críticas y la vida te haya traído no pocos sabores. si sumas todo lo bueno que te ha sucedido con tus buenas acciones, sin duda esbozarás una sonrisa y reconocerás que ha merecido la pena vivir hasta hoy. Por muchas que hayan sido las sombras, las luces de tu vida se han impuesto sobre ellas. Las han disipado. ...en el haber de tu espíritu... ...toma nota y levanta acta de todo lo bueno y positivo que te vaya sucediendo... ...almacénalo en tu haber más preciado... ...guárdalo como el mejor vino de reserva... ...y de exquisita calidad en las bodegas de tu mente y de tu corazón... ...para cuando vengan malos tiempos... ...y te veas obligado a refugiarte en el iglú... ...en el refugio invernal de tu interior... ...la hormiga es tu maestra... ...a mis pacientes y a mis amigos... ...les sugiero que lleven un diario marcado con el signo positivo... ...en el que solo se anoten cosas, experiencias y sucesos gratificantes... ...que han sumado algo a su existencia... ...y les han proporcionado momentos de felicidad... ...recuerdos imborrables... ...es un buen ejercicio de automotivación y positivismo... ...volver a lo bueno... ...positivo y gozoso de nuestro pasado... ...resulta beneficioso a cualquier edad... ...no es necesario llegar a la vejez... ...para rememorar los buenos momentos en que la vida... ...nos regaló la más larga y encantadora sonrisa de felicidad. Si un joven de 20 o 25 años... ...está leyendo esta página... ...hará bien en recordar aquellos días felices de su niñez... ...cuando su padre... ...llegaba del trabajo... ...y le ayudaba a montar un puzzle... ...o se darán los dos un paseo en bicicleta alrededor de la casa. Al llegar a la madurez... ...entre 45 y 50 años... ...no es menos reconfortante y revitalizador... ...recordar los primeros amores... El primer beso, el primer trabajo y el primer éxito importante. Con la pejez ya todos son recuerdos con un matiz de cierta tristeza. Pero si nos hemos acostumbrado a tomar buena nota de todo lo bueno que nos ha sucedido... ...habremos logrado algo verdaderamente valioso y fundamental. Habituarnos a recordar sólo lo bueno, olvidando lo negativo y restando importancia. ¿Para qué recordar lo que nos hirió, humilló o destrozó en algún momento de nuestra vida? no tiene sentido, salvo que nos vaya el masoquismo mental. El aprendiz es sabio, que sigue cumpliendo años y cargándose de experiencia, ya viene de vuelta y se ha aficionado a los buenos recuerdos y a los buenos momentos, y todos ellos los retiene para sí, los abraza y los acaricia en su memoria. En cuanto a los sinsabores y experiencias dolorosas, prefiere dejarlas pasar, que sigan su curso, o que se queden enterradas en el pasado. Los ojos, ventanas del alma Son los ojos las ventanas del alma y el espejo en el que se reflejan tus sentimientos Afectos, deseos, inquietudes, dudas, temores Procura impregnarlos del amor y de la paz que brota de tu interior Y abraza a cada semejante cuando le mires y le hables Si a lo largo del día las cosas se tuercen y las personas te critican o te increpan Y sientes que en tus ojos se apagan tus miradas de amor y de paz. Ponte de inmediato las gafas inteligentes de la reflexión, del sosiego interior, de la empatía, del perdón, y añádele las lentes positivas de la confianza y de la esperanza. Y todo seguirá siendo para ti según el cristal de tu mente, serena y constructiva. No hay otra parte del cuerpo en la que de manera más espontánea e intensa aparezcan reflejados sin tapujos todos los sentimientos. A través de nuestros ojos se nos escapa el alma en forma de miradas de amor, de recelo, de angustia, de pasión, de alegría, de temor, de duda, de confianza. Algún día aparecerá algún estudio, alguna investigación que descubra que nuestros ojos son la pantalla donde se reflejan las pasiones más brutales y los sentimientos más exquisitos, espirituales y nobles. Así como existe la ludoterapia, la grafoterapia, la hidroterapia y muchos diversos tipos de terapias o curaciones mediante el juego y variadas actitudes lúdicas, o cambiando un grafismo negativo por otro positivo, en el caso de la grafoterapia, etc. Así también es posible dulcificar nuestro carácter, aprendiendo a mirar con ternura y comprensión. Por ejemplo, el secreto está en impregnar nuestra mirada del sentimiento positivo que más necesitamos para contrarrestar el sentimiento negativo contrario supongamos que eres una persona muy inquieta y nerviosa en constante desasosiego fíjate en la mirada y en la expresión del rostro de personas que respiran paz y serenidad e intenta varias veces al día mirar a cuantos te rodean con ojos de paz mientras sonríes levemente y respiras tranquilo pasado un cierto tiempo comprobarás que será suficiente que tu mirada adquiera esos tintes de tranquilidad y de sosiego para que realmente la paz y la tranquilidad se convierten en tu realidad palpable. Tu cuerpo estará tranquilo, al igual que tu mente y tu alma. Optimismo vital. El derrotismo, la autocondena y el lamento Son la carcoma de la voluntad, de la mente Y de la salud física y psíquica Desciérralos para siempre de tu vida Y practica el optimismo realista y el autodiálogo positivo Sin olvidar que llegarás a ser y a vivir según piensas Y te juzgas a ti mismo En mis años de profesor Cada año me encontraba en clase con dos o tres Jeremías Lloricas, quejicas Como eran clases de 40 alumnos he llegado a pensar que debe de haber de un 6 a un 8% de quejicas en el mundo. Perdone, lector, mis cálculos estadísticos y vayamos a lo esencial. Cuando tenía ante mí alguno de esos Jeremías, le decía, abre tu cuaderno de tareas y en la primera página, con mayúsculas, escribe este proverbio oriental que tienes que leer cada día. Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? El niño o adolescente me miraba extrañado Y lo mismo sus compañeros Entonces durante unos minutos Cerrábamos los libros de latín De geografía o de lengua Y todos nos poníamos a pensar y a reflexionar Sobre la sabiduría del proverbio Pasaron los años Y cuando me he encontrado con alguno de aquellos Niños quejicas Hoy hombres y mujeres de 40 y 45 años Me han agradecido que les enseñara A no quejarse ...a afrontar las dificultades con alegría y decisión... ...y a entender que el lamento y la queja ...casi siempre es una estúpida pérdida de tiempo y de energías. El problema del derrotista, del quejica y del eterno preocupado... ...por todo, es que se bloquea, no actúa... ...y no pone medios y malgasta sus energías y su tiempo... ...en lamentar su suerte. Con el agravante de que llega a convencerse de que él es gafé... ...que nada le sale bien o bien de que es tonto o incapaz. En cualquier caso, se instala en la cómoda actitud de la queja y espera que las cosas se solucionen solas o que alguien con más decisión y capacidad le saque de la tolla cero. Recuerda que aunque pongamos remedio a lo que anda mal si es posible, pero no recurramos a la queja, y si no hay remedio con menor motivo debemos preocuparnos de lo que no tiene solución ni arreglo. Paz con uno mismo, paz con los otros. Convivir en paz y armonía con los demás solo se convertirá en realidad el día en que cada persona, desde su singularidad, busque y procure la paz y armonía primeramente consigo mismo. Por eso, el aprendiz sabio no cesa de buscar el sosiego y la quietud de su espíritu como base de todos los pensamientos y obras, porque sabe que, únicamente, ...desde la perspectiva del logro de la plenitud interior... ...aprenderá a convivir constructiva y pacíficamente con sus semejantes. Defiende Erich Fromm... ...que sólo podrá crearse una nueva sociedad... ...si se produce un profundo cambio en el corazón humano. Todo cuanto se dice asimismo sí el aprendiz de sacio ...y la mayoría de las reflexiones que venimos haciendo... ...no tienen otro objetivo que alentar y propiciar... ...ese cambio en el corazón de cada hombre. El primer objetivo... No puede ser otro que, desde la propia singularidad y de forma consciente y motivada, el individuo humano procura y busque la paz, el sosiego interior y la armonía consigo mismo. Una vez logrado en buena medida este objetivo, estaremos preparados para dar el paso siguiente, orientado a propiciar, crear y alentar la paz, la armonía y la buena comunicación con nuestros semejantes, sean cuales fueran las actitudes los sentimientos y los pensamientos de los demás nuestro equilibrio y nuestro tono psíquico no deben sufrir alteraciones significativas a la convivencia y al trato con nuestros semejantes debemos ir bien pertrechados de paciencia comprensión, empatía, sentido del humor y facilidad para disculpar y perdonar tanto las impertinencias como las ofensas y los malos modos ¿por qué? porque no hay una forma más rápida y segura de autorrealización perfección y desarrollo de la virtud que en el vivir cotidiano con nuestros semejantes es el otro quien me entrena quien me pone a prueba y quien me perfecciona tanto si se porta conmigo de forma exquisita como si hace lo posible por buscar mi desgracia vivir de forma constructiva civilizada, pacífica y sin caer en el acoso y derribo y en las descalificaciones de quien intenta desequilibrarnos y sacarnos de quicio eso, por extraño que parezca es casi excepcional en la convivencia entre seres humanos. Pero es el camino correcto, no hay otro. Porque como ya dije anteriormente, la adversidad, los conflictos y las personas problemáticas se concitan. Parece que se ponen de acuerdo, unen sus fuerzas. Pues bien, a pesar de todo, el aprendiz de sabio no se arretra y los admite como compañeros de viaje. Pero no se sienta a su lado, ni le sienta a su mesa. ...sé tu propia medida... ...así como la única manera de competir... ...que conduce al éxito seguro... ...es competir con uno mismo... ...la más práctica e inteligente de las comparaciones... ...es la que haces contigo mismo... ...¿por qué? ...porque si compites contigo mismo... ...sólo te enfrentas a una persona que eres tú... ...y el fin que persigues... ...es ser hoy más sabio... ...maduro y feliz que ayer... ...en ese proyecto de mejora diaria... ...no te ves obligado a vencer a nadie... ...todo cuanto hagas por superarte se convertirá en éxito. Con la comparación sucede otro tanto, porque al compararte con alguien, te puedes sentir inferior, desmotivado y triste, porque no logras ponerte a su altura. Pero si te comparas contigo mismo, siempre sales beneficiado y reconfortado, porque la medida la das tú, y los resultados que vayas obteniendo poco a poco, te ayudarán a valorarte, animarte y automotivarte. En el plano educativo, es donde cualquier niño ya puede empezar a sufrir los efectos negativos en su autoestima... ...si los adultos le comparan desfavorablemente con sus compañeros. La necia y nefasta pedagogía de establecer comparaciones y hacer test de inteligencia a niños muy pequeños... ...ha causado un daño irreparable a miles de niños que quedaron marcados a una temprana edad. La educación inteligente que practica el aprendiz de sabio... Centra su interés y objetivos en que cada niño y adolescente aprenda a su ritmo Y no se compade, salvo consigo mismo Ver como cada día mejora en su capacidad, habilidades y conducta Pero sin ocuparse de si el ritmo de los demás es inferior o superior al suyo Además, cada cual tiene sus cualidades y valores Pero no se es más por ser más inteligente ¿Cuánto vale la simpatía, la bondad y el optimismo? Tú eres tu propio fin. El compromiso de dirigir tu vida y hacerte cargo de ti mismo es el más crucial de todos. De todas las responsabilidades que puedas asumir a lo largo de tu existencia, ninguna es tan determinante como la de hacerte cargo de ti mismo con todas las consecuencias. En este compromiso crucial, la tarea estrella que se propone cada día el aprendiz de sabio es alcanzar la más alta de las cuotas de felicidad y de paz interior en cualquier momento, lugar y circunstancia por eso, en la escala de valores de los padres y educadores que tienen la responsabilidad de educarlos en la verdadera felicidad el sano amor a sí mismo y las habilidades de cuidarse y protegerse 1. No hacerse daño a sí mismo 2. Evitar que otros te hagan daño 3. No hacer daño a los demás 4. Hacerse el mejor bien posible a sí mismo 5. Hacer el bien que se pueda a los demás Son 5 objetivos ...como los cinco dedos de la mano... ...que un niño debería ir aprendiendo y ejercitándose en ellos desde pequeño... ...trabajemos brevemente alguno de los cinco objetivos... ...por ejemplo, el número uno... ...¿de qué forma me estoy haciendo daño a mí mismo?... ...puede ser con mi conducta... ...puede ser no alimentándome como es debido... ...o creándome problemas con mis compañeros... ...¿qué puedo hacer para remediarlo?... ...veamos el número dos... ...¿quién me hace daño?... ...¿en qué cosas?... ...¿por qué pretende esta o aquella persona hacerme daño?... ¿Cómo puedo impedir que esta persona o esta situación me siga perjudicando? ¿Quién me puede ayudar a lograrlo? Así, se pueden trabajar los cinco puntos y enseñar a nuestros hijos y alumnos a asumir el compromiso de dirigir sus propias vidas, de protegerse, de hacerse cargo de sí mismos. Aprende de la adversidad. Demuestra hoy con tu actitud esforzada, entusiasta e inteligente Que la vida no es un valle de lágrimas Los sacrificios, renuncias y sufrimientos que tengas que afrontar hoy Pueden convertirse en un potencial extraordinario de superación personal Si sabes utilizarlos como lecciones de sabiduría Hoy he visto cómo amanecía La casa en completo silencio Mientras yo he disfrutado de la brisa fresca de la mañana Sin hacer otra cosa que acompañar a este día en su despertar tengo paz me siento tranquilo y hoy nada va a alterar mi estado de ánimo porque así lo he decidido prueba de hacer tú lo mismo prueba la experiencia un día cualquiera piensa ahora que te sientes en paz en aquel día tan estresante en el que perdiste el control de ti mismo y con tu actitud te hiciste daño a ti y se lo hiciste a los tuyos si hubieras tenido más calma temple y control en lugar de quejarte tanto y de hacer un drama si empiezas el día llenándote de esa paz y de esa energía que nos depara cada madrugada y lo haces con ilusión con esperanza y con agradecimiento a Dios y a la vida misma porque es el regalo maravilloso de un nuevo día lo que tienes ante ti lleno de posibilidades y sin estrenar seguramente tendrás la mejor actitud para afrontar con valentía y coraje todo lo que se te venga encima Y además, aprovechalo como una ocasión extraordinaria para curtir tu voluntad y tu espíritu y como lecciones prácticas que te convertirán en un aprendiz de sabio más feliz y capacitado para vivir con mayor plenitud y gozo interior. Agánchate a la alegría Proponte hoy alegrarte la vida y alegrársela a los tuyos A tus amigos, a un desconocido Ríe, cuenta chistes, ten sentido del humor Y aprovecha para ti y para los demás El valor terapéutico del buen humor y de la alegría exultante Que cualquiera que hoy llegue hasta ti Se lleve algo bueno de tu persona Y que la energía de la dicha que sientes Te vivifique e inyecte más vida en tu vivir cotidiano Sabiduría es no esperar a ser buenos y cordiales En ocasiones excepcionales Sino apresurarnos a mostrar nuestra cordialidad y bondad En cualquier momento Sabiduría es saber decir con una sonrisa Hasta las cosas más serias y comprometidas Es buscar como la más preciera de las alegrías La alegría del espíritu Que es la que nace de una buena conciencia Sabiduría es saber que la alegría Es más plena si se disfruta en compañía Porque la propia satisfacción y gozo Sumamos el gozo y la alegría de los demás. Sabiduría es no olvidar que nuestra vida está sembrada de pequeñas alegrías y nuestra obligación y tarea es saber desenterrarlas y disfrutarlas. Sabiduría, es saber que si con tus palabras y con tus obras consigues hacer feliz a tus semejantes y distraerles de sus problemas, ya me dices el paraíso. Sabiduría, es haber llegado a descubrir que no hay mejor complejo vitamínico para el cuerpo y para el alma ni más eficaz crema anti-envejecimiento que la alegría y las ganas de vivir sabiduría es haber llegado a entender que la verdadera alegría y felicidad no son fruto de las circunstancias favorables sino fruto de ti mismo de la actitud que adoptes sabiduría es saber que una sonrisa acompañada de gestos cercanos y acogedores comportan el idioma universal Sabiduría es saber que las energías más profundas, gratificantes y duraderas son las alegrías del espíritu. Calma y fuerza. Controla tu enfado, tu estrés, tu ansiedad, tu ira, tus adicciones y malos hábitos. El aprendiz de sabio está de vuelta de odios, de rencores y de cabreos. Y se ha convertido en un aliado incondicional de la paciencia y de la calma. La vida te enseña que sin mesura, sin equilibrio interno y sin el necesario autocontrol, vas a la deriva expuesto a miles de peligros en forma de acciones, malos hábitos, respuestas de estrés y de ira injusta sin sosiego y control de ti mismo pondrás en grave peligro las relaciones sociales y causarás un grave malestar emocional a tus semejantes y sin duda a ti mismo la verdadera fuerza y fortaleza no es la que procede de la debilidad de otros ni del propio orgullo la verdadera fuerza es una mezcla de moderación control, mesura, templanza paciencia, tenacidad y paz sé que una cosa es la teoría y otra bien distinta la práctica pero también estoy convencido de que merece la pena acercarnos a ese estado de moderación templanza y serenidad incluso en las situaciones más desestabilizadoras que caracteriza a quienes ya son aventajados aprendices de la sabiduría la verdadera calma es hija de la serenidad y de la razón no me refiero a tener o no tener razón sino a pensar antes de actuar a enfriar nuestras ideas acaloradas a razonar con sentido común y con sensatez sin permitir que la inmediatez de los hechos nos impida ser objetivos tener y dar das lo que tienes ...y tienes lo que cultivas con tesón y entusiasmo cada día... ...por consiguiente... ...no podrás dar paz, ni serenidad, ni amor... ...si te alimentas de rencor, de odio y de hostilidad... ...tampoco tendrás ni podrás ofrecer momentos de dicha... ...si te sientes desgraciado... ...ni de confianza y seguridad... ...si te domina el pánico... ...la sabiduría es terca... ...y vuelve a recordar los mismos principios con diferentes palabras... ...pero con idéntico contenido... Hemos repetido hasta la saciedad que nos convertimos en lo que pensamos. El aprendiz de sabio es consciente de que en la complicada y variada asignatura de la sabiduría hay muchos temas que es necesario repasar con frecuencia. No sólo para que no se nos olviden, sino para aprender de ellos algo nuevo cada vez que los traigamos a nuestra mente. Tal es el caso del tema que nos ocupa. Y puesto que el hombre ha sido creado para pensar, y es precisamente esta capacidad, ...la que le distingue y coloca en un plano superior a los demás seres creados. Toda su dignidad y su mérito están no sólo en su capacidad de pensar... ...sino en pensar cómo debe, afirma Pascal. Hoy reflexionamos sobre la forma en que pensamos últimamente... ...sobre el contenido de nuestros pensamientos... ...sin olvidarnos de las palabras. No son inocentes, sino soberanas... ...pues nos convierten sistemáticamente en lo que somos afirma Luis Mateo Díaz en definitiva el aprendiz de sabio tiene control sobre lo que dice y cómo lo dice pues no olvida que llegará a ser y a convertirse en lo que diga piense sienta y haga palabras pensamientos sentimientos y acciones busca algo bueno en los demás Y lo encontrarás Espera lo mejor de tus semejantes Busca algo bueno y meritorio en ellos Y con toda seguridad lo encontrarás y potenciarás ¿Que te descalifican o hieren con sus actitudes y palabras? Entonces rompe sus esquemas mentales Y trátales como si ya estuvieran en posición de las virtudes, valores y méritos Que tú desearías poder valorar y admirar en ellos Por paradójico que pueda parecerte Si eres constante en mantener esa inteligente actitud Tienes muchas probabilidades de que tus expectativas se cumplan Ahora que te has ejercitado en desear y buscar algo bueno para ti Y seguramente lo habrás encontrado Es el momento de que practiques y empieces a tratar a algún cicatero de tu entorno Como si fuera generoso Es el momento de que esperes y confíes que lo sea Y así se lo haces saber Y lo más probable es que haga algún intento por no defraudarte Haciendo buenas tus palabras y la confianza que en él has depositado En cualquier caso, sé sobre todo en esperar lo mejor de ti mismo. Y si tienes, por ejemplo, un carácter difícil y no se te distingue por tu amabilidad, procura comportarte como si fueras amable y cordial. El objetivo que hoy propone el aprendiz de sabio es doble. En primer lugar, buscar algo bueno en nuestros semejantes. En segundo lugar, no sólo se trata de aplicar esta técnica o medida como una actitud personal con cualquier individuo al que veamos cada día. ...sino que la utilizaremos también como medicina... ...como tratamiento terapéutico. Forja del destino. Desde el nacimiento hasta la muerte... Cualquier mortal labra, construye y determina su suerte, su presente, su futuro y su destino con su forma de pensar, sentir y obrar, día tras día. Seguimos insistiendo en la misma idea. ¿Le suena de algo al lector la frase «Nuestras vidas son la obra de nuestros pensamientos»? Al aprendiz de sapio, no es que le suene, sino que es plenamente consciente de que se vive como se piensa. Y muy pronto... Decide hacerse cargo de sí mismo y empuñar con rigor, resolución e inteligencia las riendas de sus pensamientos, emociones y actos. No tarda en averiguar que en todas las vicisitudes de la vida la cuestión no es tanto lo que nos sucede, sino la reacción que tenemos, la respuesta que damos y de cómo nos comportamos ante los acontecimientos y ante las personas. Pero, ¿dónde está la verdadera razón de la realidad de las posibilidades que se nos atribuyen a los seres humanos? ...porque es tan poderosa nuestra mente... ...porque todos somos dioses en miniatura... ...somos obra de Dios... ...y por cada átomo de nuestro ser... ...corre la inmensa e inagotable energía del universo... ...que todo lo ha hecho posible... ...por eso, ya estamos completos... ...y lo único que tenemos que hacer... ...es realizarnos en cada instante... ...ser plenamente lo que somos... ...como lo son todos los seres de la creación... ...pero de una forma más sublime... ...especial y placentera porque estamos dotados de inteligencia y de sentimientos. Además, tenemos capacidad de acción, tenemos voluntad, tenemos pensamientos. Con lo que ya somos, vamos labrando y determinando nuestro destino de personas que piensan, sienten y actúan. Por eso, el aprendiz de sabio es muy tozudo. Y no se sabe repetir que el aprendizaje más fundamental, que está por encima de todos los demás, es el de dirigir la propia vida. Dios en cada persona. Recuerda que hay un Dios en cada persona. Dios nos creó a su imagen y semejanza y en consecuencia ahora mismo ya estás completo y no necesitas nada para sentirte bien e incluso feliz en las situaciones más cruciales y críticas de tu vida. ¿Sabes lo que significa que hay un Dios en cada persona? Que cualquier mortal desesperado, quejumbroso y sin la menor esperanza de rehacer o reorganizar su vida tiene en sus manos ...la posibilidad de realizar el milagro humano... ...de cambiar de actitud... ...y todo será completamente nuevo y distinto... ...todo eso es muy bonito... ...y está muy bien... ...pero... ...¿cómo se hace? ...haciéndolo... ...dejando el lamento... ...la queja... ...y el desánimo para siempre... ...y admitiendo de una vez por todas... ...que lo único importante es tu actitud firme... ...y rocosa... ...de absoluta confianza... ...de que todo irá mejor... ...antes o después en lugar de refugiarse cobardemente en el lamento, la queja y el hundimiento físico y psíquico. El aprendiz de sabio, decide actuar con valentía, coraje y esperanza y convertirse en el peor de los casos, en un entusiasta superviviente, como lo hacía un excepcional ser humano, que se expresaba con este temple al hablar de su enfermedad. Lo más importante que he aprendido ha sido dejar de morirme de cáncer y empezar a a vivir con el cáncer he decidido dominar la muerte viviendo la vida hay otra reflexión que hoy quiero compartir contigo y es que la vida no es un valle de lágrimas sino que somos nosotros con nuestras conductas quienes la convertimos en un valle de lágrimas Amor verdadero. ¿Amar? Sí, pero con amor maduro, armónico, basado en la complementariedad de carácter, en la mutua admiración y en el descubrir que se comparte un mismo proyecto de vida y el deseo de ver feliz a la persona amada. El amor maduro no llega a cristalizar, no cuaja si cada persona que ama no posee la necesaria consistencia, seguridad en sí misma y autoestima para sentirse ya suficientemente feliz y completa, sin necesidad de nadie. Lo deseable y sano es que pudiendo estar solo o sola, sin sentirse un ser desgraciado y desamparado, decides enriquecer y enriquecerte compartiendo tu vida con esa persona con la que te sientes muy a gusto, a la que haces y te hace feliz. Te equivocas y además te causará mucho disgusto si pretendes algo imposible que la relación amorosa te proporcione una seguridad, madurez, equilibrio emocional o psíquico y autonomía que no posees. El otro solamente puede alentar o potenciar lo que tú ya tienes y eres en alguna medida. ¿Sabes por qué fracasan tantos matrimonios y parejas? Además del cansancio, del efecto demoledor de los años y de la afición a robarle el espacio vital al otro, si cada uno no aporta madurez Sensatez, equilibrio psicológico y autonomía no se producirá el milagro de la buena convivencia. No te queda otra alternativa que ser realista. Decidir y emprender tu propia autorrealización, consiguiendo por tus propios medios la seguridad, madurez y equilibrio que necesitas. Y una vez logradas, aportarlas a la relación, a la convivencia en común. El amor de que estamos hablando es el amor que busca y desea de verdad el bien de la persona amada, y sabe sacrificarse y renunciar a muchas cosas por ella. El amor que te lleva a decir interiormente que la persona con la que vives, con sus virtudes y efectos, es aquella con la que un día decidiste vivir, y ahora, después de tantos años, sigue siendo la persona con la que deseas seguir viviendo. El verdadero amor, finalmente, no puede subsistir, sin el deseo de cuidar a la persona amada y verla feliz. Si no es amor respetuoso, no es amor. Quiere a tu esposo o esposa, pareja, como es. ¿Acaso ha cambiado tanto? ¿O eres tú quien ha cambiado? No trates de hacerle a tu imagen ni semejanza déjale su espacio vital que tome sus propias decisiones y no le obligues a ser él mismo o ella misma en nombre del pretendido amor o con otro tipo de chantaje cuando no es más que obsesión por controlarle o despersonalizarle el aprendiz es sabio, que ya viene de vuelta además de un amor volcánico y tempestuoso que luego queda en ceniza y en olvido cuando no en rencor y desengaño no cree en otro amor ...que el que se manifiesta en las obras... ...y en el día a día de un trato amable... ...cariñoso... ...de respeto e incluso de admiración... ...y de reconocimiento... ...en lugar de criticar... ...y corregir permanentemente... ...a quien dice que ama... ...prefiere estar atento a sus logros y aciertos... ...a sus golpes de gracia... ...a todo lo que hace bien... ...en consecuencia... ...con esos sentimientos de verdadero amor... ...no duda en alabar en público y en privado... ...a la persona que ama ya que desea verla feliz y alegrarle cada minuto de su existencia. ¿Cómo lo demuestra? Fijándose más en sus cualidades y virtudes que en sus limitaciones y defectos. Aceptar y querer al otro como es. Dejarle su espacio vital y no tratar de exigirle permanentemente que sea y se convierta en un ser ideal creado por nuestra mente. El aprendiz es sabio. En materia de amor... Abraza con la misma fuerza y cariño las virtudes y los defectos de la persona que ama. Y en lugar de pasar toda su vida procurando corregir en el otro lo que entiende que son defectos, se esfuerza en valorar, disfrutar y alabar las pocas o no tan pocas virtudes y cualidades que tenga la persona amada. ¿Para qué pretender el imposible de cambiar al otro? No hacerle feliz, no disfrutar de lo bueno que tiene, ocupándose en corregir lo malo. Adiós al pasado. No permitas que las vivencias traumáticas de tu pasado malogren o amarguen tu presente o condicionen negativamente tu futuro. Como buen aprendiz de sabio, tienes que aprender a pasar las páginas emborronadas de un ayer poco gratificante, viviendo en plenitud el aquí y ahora, de la página en blanco de cada día, de la manera más gozosa y exultante que te sea posible. El aprendiz de sabio... Hace todo lo posible por solucionar los problemas de cada día, aplicando el sabio principio que dice, «Haz lo que temas», y no se inquieta por el pasado que ya no es, ni por el futuro que tampoco ha llegado a ser. En definitiva, se ocupa del aquí y de la ahora, y lo disfruta. Pero no rumía, no se preocupa, no padece ni de estrés postraumático ni de estrés anticipatorio. Amor constructivo Amor destructivo Tú construyes o destruyes La persona o personas con quien te relacionas ¿Te construyen o te destruyen? No es difícil averiguarlo ¿Quién destruye? Cualquiera que siempre encuentra una ocasión para criticar Descubrir defectos Señalar errores Ridiculizar buscar culpables y dejar tras de sí un rosario de enemigos y de personas tildadas de defectuosas o de insoportables destruyen los frustrados envidiosos y resentidos ¿quién construye? cualquiera que vive y deja vivir y no está en estado de alerta permanente para encontrar la más mínima crítica en sus semejantes con el fin de señalarla y colocarla bajo la lupa de su maligna percepción construye quien prefiere alabar perdonar, ver lo bueno en sus semejantes. Construyen los bondadosos, sencillos y humildes. La persona que ves casi a diario y con la que mantienes una relación amorosa, de amistad, laboral o de otro tipo, te construye o te destruye. ¿Y tú? ¿Construyes a las personas con las que tienes un trato frecuente o las destruyes? Hoy te invito a reflexionar sobre los motivos que pueden llevar a una persona a no perder la oportunidad de criticar, encontrar defectos y señalar los errores de alguien con quien tiene una relación cercana y estrecha. ¿Qué beneficios le reporta? El aprendiz de no es aficionado a la goma 2 psicológica y en lugar de destruir, construye con las palabras de felicitación, con la actitud alegre y gozosa ante los éxitos de sus semejantes y con el reconocimiento de cuanto lo hable y positivo observa en aquellas personas con las que convive a diario. Sabe muy bien que construir es querer lo mejor para el otro, toda construcción del otro, todo reconocimiento, como todo perdón, es una generosa y bella prueba de amor. Las emociones y los sentimientos. ¿Emociones? Exprésalas abiertamente. Conócelas a fondo. Y averigua cuáles son sus efectos. ¿Qué emociones sientes? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿En compañía de quién? Averigua en qué medida tus sentimientos influyen en tus pensamientos... ...y en tus decisiones. Y no olvides que la insensibilidad... ...es la imbecilidad del alma. Piensa tus sentimientos y siéntelos una habilidad característica del aprendiz sabio es su capacidad para percibir de forma consciente los propios sentimientos y emociones pero también es muy hábil para interpretar las emociones y sentimientos de los demás como el miedo el enfado la culpa la envidia o el orgullo es cuestión de empatía de saber leer los sentimientos ajenos para una mayor comprensión son los sentimientos nobles ...y la magnanimidad del corazón... ...los que perfeccionan, humanizan... ...y nos convierten en seres civilizados y sensatos. Entender las razones del corazón... ...eso es sabiduría... ...sensibilidad y cordura al mismo tiempo. Hagamos un repaso... ...a los acontecimientos más importantes de nuestra vida... ...y observemos que nuestras mejores obras... ...y seguramente las más acertadas... ...nacieron de pensamientos que venían cargados de nobles sentimientos. El aprendiz de sabio... Consciente de la utilidad de los sentimientos Piensa y analiza todo aquello que le hace vibrar y emocionarse Cultiva los sentimientos positivos y nobles Amabilidad, generosidad, alegría Que son curativos y beneficiosos Y evita los sentimientos negativos e inobles Ira, odio, rencor, traición, venganza Que enferman el cuerpo y la mente Y crean gravísimos problemas pensemos bien en nuestros sentimientos y sintamos bien nuestros pensamientos, que unos y otros siempre estén impregnados de bondad. Actitud dialogante y benevolente. Practica siempre, y por donde vayas, el trato respetuoso y amable. La actitud dialogante y benevolente. ...y el afán por hacer el bien sin mirar a quién... ...y nunca te fallará una mano amiga... ...estés donde estés... ...quien camina con las manos tendidas... ...y los brazos abiertos en cualquier lugar... ...encontrará ayuda... ...calor humano... ...consuelo... ...y felicidad... ...no hay bien alguno... ...que nos deleite o satisfaga si no lo compartimos... ...el aprendiz es sabio... ...es consciente de que siempre que da algo de sí a los demás... ...en realidad se da algo a sí mismo... ...el primer beneficiario de una buena acción es siempre el benefactor ninguna persona solidaria y generosa tiene la menor duda de que dar es recibir es tan productiva la generosidad que si no nos moviera nuestra sensibilidad y el amor a nuestros semejantes si no fuera suficiente o careciéramos de esta virtud sería nuestra inteligencia la que nos impulsaría a ser solidarios dadivosos y altruistas al fin y al cabo el que siembra y riega Siempre cosecha y recoge en mayor o menor medida Curiosamente Si hay algo que podamos llevarnos con nosotros Después de morir Son las buenas acciones Sin duda Nuestras miserias humanas Nuestras debilidades Y nuestros errores Como terrenales Volubles y delibles que somos Nos acompañarán hasta el final de nuestros días Pero todo se quedará aquí También se quedarán aquí nuestras posesiones y riquezas Lo mucho o poco que tengamos que pasará a nuestros herederos y descendientes hay algo sin embargo que llegará a formar parte de nuestra esencia de nuestro ser inmortal el bien que hicimos por amor sin otro interés que el gozo de dar por el placer de dar sin recibir nada a cambio este es el mayor grado de virtud sabiduría y grandeza de espíritu a que debemos aspirar y que está al alcance de cualquiera conseguir Sexualidad saludable. Disfrutas en reparos de una sexualidad saludable, satisfactoria, plena, de mutua complicidad, compartida con amor e impregnada, si es posible, de pasión, imaginación y ternura. Recuerda, ternura, caricias y besos son el riego del amor y aperitivo y postre del sexo. Los beneficios del sexo especialmente del sexo con amor son incalculables algunos beneficios del sexo son mayor longevidad y más salud física, psíquica y mental el cuerpo se mantiene más joven y durante más tiempo se activa la circulación sanguínea y la capacidad pulmonar tonifica los músculos previene la osteoporosis y alivia los dolores reumáticos de cabeza y de artritis ya que el cerebro libera endorfinas durante el cuento por último el sexo refuerza el sistema inmunológico y evita problemas de próstata fortalece la actividad cardíaca libera tensiones de todo tipo y proporciona mayor unidad equilibrio y estabilidad en la pareja ese acto de pasión y deseo amoroso que funde a un hombre y a una mujer con el deseo de darse placer porque el placer del otro es antes y más importante que el propio placer. Si además se prepara con infinita ternura y delicadeza, buscando el momento más propicio, no se escatiman ni las caricias ni los besos. Y al final, la explosión de esos dos cuerpos y almas les inunda de felicidad, de energías, de ganas de vivir y de inenarrable gozo. Un acto tan apasionado, completo y gratificante que nos proporciona tanta plenitud física y psicológica y tantos beneficios de toda índole como ese y que coloquialmente denominamos hacer el amor bien merece que hablemos de él con el respeto la delicadeza y la admiración que merece en boca de un ser humano por todo lo dicho el aprendiz de sabio que también lo es del amor aconseja caricias, ternura y besos son el riego del amor ...y aperitivo y postre del sexo. Dar es recibir. Que nada ni nadie... ...te prive de la dicha que te reportará... ...realizar acciones solidarias... ...benéficas y generosas. Cualquier transformación interior... ...capaz de convertirte en mejor persona... ...te exigirá salir de tu egoísmo... ...y pensar que nada te confiere una mayor dignidad... ...que dar y darte... A quien lo necesita y lo merece El aprendiz sabio Que conoce bien el atajo seguro Y que ofrece plenas garantías De la solidaridad Y la generosidad No duda en buscar su propio bien Y mejora espiritual Emocional y psíquica A través del bien que hace a sus semejantes Practica el principio Gano ganas De garantía absoluta Por el que todos ganan Y la felicidad es completa decía Concepción Arenal que los grandes egoístas son los grandes malvados y no iba muy equivocada el problema del egoísta no es que quiera vivir bien tener y disfrutar más que los demás y privarte de buena parte de lo que te pertenece sino que la pasión que tiene por sí mismo y por despojar a sus semejantes le conduce a la avaricia que nunca se siente satisfecha en la médula espinal psíquica del egoísta que degenera en avaro se oculta un ser mezquino que se alimenta, vive y disfruta de las carencias de los demás. Me estoy acordando de Iker, ese niño de seis años que cuando le preguntan «¿Qué vas a ser de mayor?», responde «una buena persona», porque su extraordinario padre le ha inculcado desde bien pequeñito que el mejor proyecto de futuro es ser buena persona. Esa es la esencia de una buena educación, formar a los niños en la práctica del bien. Una buena persona siempre será un bien para sí misma y necesitará ver felices a los demás, compartir con sus semejantes todo cuanto tiene y disfruta. Por eso, no existe una prueba más clara y contundente de calidad humana y de superioridad que la bondad. Realizar acciones generosas, lo mismo que el rosal produce rosas, que nos enseña campo amor. ...aprende a perder... ...¿quieres ganar?... ...pues aprende antes a perder... ...leí del ensayo error... ...y comprobarás que... ...no sucede ninguna catástrofe... ...y que el mundo sigue en su sitio... ...ya es hora... ...de que empieces a madurar... ...y aceptes... ...sin más lamentos... ...y quejas... ...los fallos... ...contratiempos... ...y fracasos... ...junto a los pequeños... ...o grandes éxitos... ...no eres más... ...porque tengas más éxito... ...ni tampoco tienes más razón... ...como bien dice Benavente... Los náufragos no eligen puesto y en muchas ocasiones no somos responsables ni del éxito ni del fracaso. Eso no implica que haya que reconocer que el tesón y la disciplina y tener unos objetivos muy claros conduce muchas veces a obtener buenos resultados, pero no siempre. Pretender ganar siempre conlleva estrés y pretender un imposible y solo debería hablarse con propiedad de fracaso si una persona que comete errores y fallos más o menos graves se refugia y encierra en el lamento y no es capaz de convertir los errores en experiencias en gotas de sabiduría para no tropezar en la misma piedra en nuevas ocasiones hay algo que delata siempre al fracasado sin remedio y es el lamento, la queja el inmovilismo y además la facilidad con que se cargan las culpas sobre espaldas ajenas ...o sobre circunstancias adversas... ...cada fracaso... ...importante... ...suele encerrar una enseñanza o lección... ...que necesitamos con urgencia... ...el aprendiz es sabio... ...procura ganar cuando puede... ...y le encanta hacerlo... ...pero también sabe sentirse bien cuando pierde... ...porque no ignora... ...que no hay pérdida sin ganancia... ...la experiencia y los años... ...me han enseñado que el rasgo que mejor define... ...a una persona de éxito... ...es además de no necesitar... ...desesperadamente ganar para sentirse bien la capacidad de ver en cada decepción o fallo un poderoso estímulo, un acicate para intentarlo de nuevo y proponerse metas más difíciles y con mayor voluntad y coraje. Las personas medicina. Frecuenta, si es posible a diario, el contacto con personas medicina. Son optimistas, tonificantes, divertidas, ocurrentes, sensatas y con ganas de vivir. Pasar al menos una o dos horas al día con un buen amigo, compañero de trabajo o familiar afectuoso, cordial y acogedor, es completamente saludable. Contagia su fuerza interior, su positivismo y su salud psíquica. ...y su simple presencia... ...todo lo transforma y optimiza... ...estas personas medicina... ...polarizan toda la bondad... ...las energías... ...y las buenas vibraciones de su entorno... ...y hasta nos curan... ...de las dolencias psíquicas... ...como levantar el ánimo... ...sentir más ganas de vivir... ...y superar depresiones... ...de carácter leque... ...el aprendiz de sabio... ...se entrena a diario para convertirse en persona medicina... ...y ya lo es en alguna medida porque esto es lo que persiguen los principios de este libro Preocuparse una vida más saludable En el polo opuesto se encuentran las personas enfermedad estresadas, malhumoradas pesimistas, quejicas que se enfadan por todo resentidas, vengativas Si no las evitas no tardarás en sentirte enfermo de mal humor y enfadado por todo y sin motivos La reflexión de hoy nos lleva a considerar el bien que nos reportará convertirnos en personas medicina y con nuestra actitud contagiar a quienes nos rodean de nuestras buenas vibraciones pero no olvidemos que para nuestras horas bajas encontraremos el mejor euforizante y antidepresivo en la compañía de personas alegres y cordiales que nos ayuden a cortar la cadena de pensamientos y sentimientos negativos que nos asfixia y a sentirnos alegres y libres de temores ...y de falta de confianza en nosotros mismos. Meditación, alimento del alma. Es verdad, que cualquiera que pueda cambiar sus pensamientos... ...también podrá cambiar su destino... ...y que la experiencia no está en el número de cosas que hemos visto sino en el número de cosas sobre las que hemos reflexionado, meditado, con fruto. Las bondades de la meditación son incuestionables y a todos nos beneficia la meditación diaria. El Dr. Richard Davidson y sus colaboradores de la Universidad de Wisconsin administraron una vacuna antigripal a 41 pacientes, de los que poco más de la mitad hicieron un curso de meditación, una hora cada día durante una semana. Pasadas las ocho semanas, se pudo observar que los que meditaban presentaban mayor concentración de anticuerpos contra la gripe. Estaban mejor preparados para afrontar el estrés y tenían más actividad en la región del cerebro relacionada con el buen humor. La sensación de bienestar les duró hasta pasados cuatro meses después del curso. La meditación, esa inteligencia que piensa sobre sí misma y que de manera imparcial reflexiona sobre los defectos, debilidades y vicios tanto más que sobre las virtudes y cualidades es considerada como la mayor práctica para potenciar nuestro sistema inmunológico y reducir los niveles de estrés malo el estrés que mata al centrar la potencia de nuestra mente con frialdad, serenidad y calma en pensar en cosas completamente distintas a las que nos agobian y ocupan cada día la vaciamos, la mente de tensiones e ideas recurrentes y enfermizas y nos sentimos mejor liberados de ese peso mortífero que es el estrés la tensión psicológica y la angustia la meditación nos entrena y enseña a pensar y a dejar de hacerlo y el aprendiz sabio no olvida que todo el tiempo dedicado a la reflexión es el mejor aprovechado en beneficio propio buen humor, mejor salud La mayoría de los mortales Esperan la definitiva y gran felicidad Y se pierden las pequeñas alegrías de cada día No conozco nada Que no pueda decirse o asumir Con una sonrisa Con un talante positivo Y con cierto sentido del humor Toda alegría es poca Y te equivocas Si piensas que solo debes y puedes estar alegre Cuando todo te va bien Y las cosas suceden a tu gusto También te equivocas Si piensas que es natural mostrar descontento y sentirse mal después de cada contratiempo y adversidad el aprendiz es sabio es consciente de que un día sin alegría sin una sonrisa es un día inútil y obra en consecuencia no espera estar contento de forma espontánea y natural cuando las cosas le vienen de cara y a favor sino que cada día se trabaja y se fabrica su gozo su contento y sus ganas de vivir y aprender a estar alegre incluso en las circunstancias más adversas por descabellado que pueda parecer no se trata de reírse de todo y por todo como tontos sino de que tu estado de alegría y de gozo no dependa de las personas y de las situaciones del momento tú ya eres felicidad y decides experimentar esa felicidad y alegría cuando más lo necesitas para contrarrestar la adversidad y el malestar creado en tu entorno El aprendiz sabio es consciente de que si deja de lamentarse y de rumiar las desgracias y los malos momentos del pasado o del presente, la alegría y las ganas de vivir brotan a raudales de ese manantial inagotable que es la propia vida. Recuerda que solamente tú puedes y debes decidir adoptar una actitud de alegría o de tristeza, de esperanza o desesperanza, en cualquier situación y circunstancia. Tu sistema inmunológico y tu salud se verán afectados positiva o negativamente por una u otra decisión la ofensa es el arma del débil reflexiona hoy sobre la puerilidad y necedad de sentirte ofendido si respondes con mal al mal que te hacen ...te perjudicas más a ti mismo que a quienes te ofenden... ...al odiar a tu enemigo... ...y al responder a sus ofensas con tu ofensa... ...y prestarle atención... ...le das poder sobre ti... ...sobre tu salud física y psíquica... ...y sobre tu felicidad... ...¿te parece inteligente? El aprendiz de sabio... ...ya no malgasta ni su tiempo... ...ni sus energías... ...ni sus pensamientos... ...en quien habitualmente pretende culparle... ...humillarle... ...o menospreciarle... ...sabe que cuando atiende al ofensor... ...de alguna manera le está motivando y alentando a persistir en su innoble acción cuyo propósito no es otro que hacerle daño que se sienta mal que se preocupe y que le dedique su tiempo si ofendes a quien te ofende además de ponerte a su mismo nivel le brindas una nueva oportunidad para recrudecer sus críticas y maldades contra ti además de esto te introduces en una espiral pueril y estúpida de crítica por crítica ofensa por ofensa insulto por insulto y todo en clave de odio de resquemor y deseos de venganza mutua ¿no te parece esta actitud además de poco inteligente y desafortunada impropia de una persona equilibrada sensata y con sentido común sé más inteligente que la mayoría y deja a tus ofensores y enemigos enzarzados y enfurecidos a solas con sus críticas incesantes sus rencores su mal carácter sus malos deseos y peores obras que ya llevan lo suyo tú conserva tu energía tu tiempo tu pensamiento y tus deseos para personas situaciones y cosas que verdaderamente merezcan la pena la persuasión conlleva sabiduría mejor y más práctico es persuadir y convencer que vencer porque más allá de los argumentos que son necesarios está la habilidad de lograr que alguien haga de buen grado lo que deseamos y nos conviene que haga vencer conlleva pugna lucha enfrentamiento que en ocasiones nos vemos obligados a mantener incluso a nuestro pesar el aprendiz es sabio no necesita medallas ni satisfacer más su ego y encuentra mayor satisfacción en la elegancia y en la inteligencia del convencer para lo que le conviene a continuación ofrezco algunas claves que suele utilizar el aprendiz sabio para persuadir con inteligencia a encontrar el momento oportuno e ir al grano sin desviarse del asunto buscar puntos de encuentro con el otro logrando sintonías adoptando formas respetuosas y dialogantes y evitando discusiones inútiles b ser oportuno supone utilizar las palabras adecuadas en el momento justo y saber callar o guardar silencio cuando convenga c centrar toda la atención y el interés en el asunto en cuestión. Pero el persuadido tiene que llegar a entender que obrar como se le sugiere le reportará beneficios y que más que una idea nuestra, es una conclusión y de... sí. es una conclusión y decisión a la que ha llegado por sí mismo. D. Solo se puede lograr esto si establecemos buena química con la persona a quien pretendemos persuadir. También debemos evitar cualquier antagonismo y crear la atmósfera más propicia por encima de todo persuade mejor quien es capaz de hacer creer al otro que es el verdadero autor de la idea la inteligencia creadora el aprendiz de sabio no busca enemigos vencidos que le rindan pleitesía sino oponentes convencidos que se sientan dichosos de disfrutar de su amistad siempre convencer porque es la única definitiva y auténtica victoria La convivencia exige respeto y comprensión Vivir es convivir Y convivir es pasarlo lo mejor posible con los demás Hay menos trabajo en vivir bien que en vivir mal Otro tanto podemos decir del convivir ¿Por qué el 90% de las situaciones conflictivas, enfados y malos entendidos Que malogran nuestras relaciones con los demás Se deben a que no sabemos sentirnos cómodos en su compañía? Seguramente porque nadie nos ha enseñado Y tampoco nosotros nos hemos preocupado en aprender a acompañar a los demás y sentirnos acompañados, porque no hemos aprendido a convivir. El aprendiz de sabio nos sugiere algunas medidas prácticas que facilitan y mejoran la mutua convivencia. 1. Antes de hablar, tómate tu tiempo y no digas nada hasta tener claro dos cosas. La primera, que estás seguro de qué es lo que quieres decir, y la segunda, ...de las consecuencias... ...que se seguirán de tus palabras... 2. ...di lo que tengas que decir... ...pero con tacto... ...e insistiendo hasta que tu interlocutor... ...comprenda del todo... ...el contenido de tus palabras... ...siempre sosegadas... ...firmes y afables... ...nunca hirientes... ...ni que lo descalifiquen como persona... 3. ...exprésate con claridad... ...ten la certeza... ...de que no existe la menor posibilidad... ...de que tus palabras sean tergiversadas... ...o malinterpretadas... 4. Comprende para que te comprende. Escucha para que te escuchen e interésate porque los demás se sientan cómodos en tu compañía y tendrás muchas posibilidades de ser comprendido y escuchado, de que se interesen y preocupen por ti. 5 Haz que el otro se sienta una persona valiosa e importante para ti, recordando su nombre, su rostro, su profesión, dónde cómo y en qué circunstancia le conociste. 6. Demuestra clara simpatía y entusiasmo por las ideas, deseos y proyectos de los demás. 7. Escucha con mucha atención, curiosidad y agrado, y no temas pedirle a tu interlocutor mayor claridad y abundancia de información. 8. Habla con interés de aquello que más entusiasme al otro y comenta tus intereses solo en la medida en que puedan ser compartidos por él. 9. Nunca pretendas tener toda la razón. Deja que tu oponente satisfaga, en parte o menos, su necesidad de tener razón. 10. Lo habrás hecho bien en la medida en que hayas enriquecido al otro, si hayas sentido cómodo en tu compañía y en el futuro cuentes con un buen amigo. Aceptar lo inevitable. Aceptar lo inevitable. Ante lo inevitable, lo que ya es y no puede dejar de ser, el aprendiz de sabio adopta la única actitud inteligente posible, que es la deserena y obligada aceptación, más o menos dolorosa al principio, de alegre e incondicional cooperación después. En estos 100 puntos, he pretendido condensar en tan solo unas gotas el inmenso océano de la sabiduría. No sé si lo he conseguido, pero al menos lo he intentado. Dejando el terreno abonado y preparado para que el amable lector, como aspirante a buen aprendiz sabio, continúe escribiendo su propio libro personal, el de su vida cada vez más gozosa, plena y llena de luz. En síntesis, en la vida que nos ha tocado vivir y en múltiples circunstancias ocurrirán cosas inevitables, surgirán personas que pretendan causarnos graves daños y se tomarán decisiones en contra de nuestros deseos u opiniones. Una vez creada la situación sin retorno, nos guste o no, solo nos queda cooperar de buen grado o de lo contrario causaremos un mal mayor, estresarnos, debilitar nuestro sistema inmunológico y crearnos más problemas. Recuerda con Horacio que cada día es una pequeña vida. Esa pequeña vida está en tus manos vivirla en plenitud si decides generar tu propia fuerza, tu inagotable energía psicofísica, tal como te sugiere el aprendiz sabio cultivando pensamientos y sentimientos curativos como el autoamor la gratitud el autocontrol el coraje la esperanza el optimismo y la actitud mental positiva tú ya eres todo esto descúbrelo y activalo ¿recuerdas la importancia que hemos dado a la naturaleza? ¿al sentido del humor? ¿al sexo con amor? ¿a rodearte de personas que te carguen las filas? a la práctica del bien al ejercicio mental y físico llévalo a la práctica y conviértete en doctor de ti mismo médico y terapeuta de tu alma de tu mente y de tu cuerpo como despedida te quiero recordar una de las reflexiones que ya has escuchado y que yo personalmente me hago con más frecuencia